en fin hola buenas tardes a todos estamos arrancando nueva ¿no? con el mirador una joven visión sobre política y actualidad estoy acá a mi derecha con Nicolás Moreira, hola Nico ¿cómo te va? ¿qué haces, nada ¿No? ¿todo bien? todo bien, por suerte acá a mi izquierda lo tengo a Nasa, ¿cómo te va Nasa? ¿todo bien? hola hey, muchachos, chicos, ¿cómo están? todo bien, por sí, bueno, y hoy tenemos una chica que opera, que es mi novia, Laura hola Laura ¿cómo te va? hola buenas tardes chicos Bueno, vino a acompañar hoy. Ah, bueno, qué bueno. Mejor así, porque, la verdad, por aguante, ¿eh? porque la verdad que Regi lo dejó Manda la vez pasada, no quería hablar, no quería dar los mensajes, pero bueno. <ríe> nah, soy, muy, soy malo, soy malo. Bueno, hoy la verdad que vamos a tener un programa cargado de información, un programa que va a ser más de, un programa más social de debate y, y vamos a estar arrancando ahora con un problema que se dio en la cancha independiente. ¿No, Laura? ¿No podrías leer el, el informe, por favor? Sí. Bueno, Cantero dijo que recibe apo apoyo del gobierno, lo afirmó el presidente independiente luego de mantener una reunión con el jefe de gabinete, Juan Manuel Abel Medina y el secretario de Seguridad, Sergio Bermi, en la Casa Rosada. En el marco de la investigación, ayer fue detenido Pavone, sindicado como Barra Brava de San Telmo e Independiente a quien en los videos de la Cámara de Seguridad del Estadio se los ve supuestamente incentivando a los jóvenes que arrojaron los proyectiles. El incidente fue premeditado, pero por suerte tenemos identificados a los que tiraron las bombas, a los que se cambiaban la remera para pasar inadvertidos, está todo filmado, explicó Cantero, luego de reunirse con las autoridades guber gubernamentales. Bueno, la verdad que es un tema complicado, ¿no? El tema de las barras en las canchas de fútbol, ¿no? Eh, es un tema de violencia, ¿no? que estamos viviendo, ¿no? que se vive en la sociedad, que se vive en la calle, que se vive en los estadios de fútbol, ¿no? Eso es lo que yo creo que lo deberíamos erradicar, ¿no? Nosotros veíamos en el partido, ¿no? de Independiente, cómo los hinchas se trepaban a los alambrados y tiraban bombas destruyendo de estaba el arquero eh Olave, ¿no? Que la verdad oh, que Olave es... le pasan todas. Sí, no no, no pega una. Le tiraban las bombas, se se cayó, después se, se paró y se fue corriendo porque la verdad que es eh, una, una vergüenza lo ¿no? que pase esto en, en los estadios de fútbol y que la policía no pueda controlar. Entonces es un tema complicado. Para mí deberíamos erradicar las barras de fútbol de, de nuestro país. Sí, lo, lo interesante por aquí hay que remarcar es que en este caso no estamos hablando ni... Ni de sentimientos ni de pasiones por ahí porque el hecho de que hayan encontrado un barra brava de San Telmo en la barra brava de Independiente habla a las claras de que no estaba por por un ariento de equipos, sino por lo que se andaba diciendo de negocios. Y sí, es, es un mal que ya hay que hay que erradicar, ¿no? el folclore argentino que dicen como que, que las barras son las que le ponen el color al fútbol, pero son los que los que le, le ponen un tinte más agresivo, porque no no todos los que van a la cancha son barra bravas, ¿no? Vemos, vemos la imagen de, lo, de los domingos, ¿sí? Y, y están todos con su familia, con sus hijos, con sus esposas, y, y por unos pocos se arruina un buen espectáculo. La verdad que sí, porque yo creo que esa gente no es hincha de, de ese cuadro, de ese de ese equipo, ¿no? Son son gente que van a, que van a instalar a las canchas de fútbol, la violencia, ¿no? Y que producto de, de estos, de esta de esta parte, que yo no sé si es un porcentaje mayor o menor, pero para mí es un porcentaje menor, porque uno puede ver en la calle, puede ver en cualquier lado. Acá hay muchos hinchas de verdad, muchos hinchas que no alientan por el dinero, como estas barra de fútbol, ¿no? Que capaz que del 100% de un de un equipo de fútbol, vos tenés un 20% que es barra brava, un 80% que lo siente como un sentimiento y que le gusta el verdadero fútbol y ama sus colores y uno ve que este 20% de estos inadaptados sociales arruinan todo. Y, y el debate que se da muchas veces es por qué un padre no puede con su hijo a, la, a una cancha de fútbol, porque porque vos te le contás en la popular te contás a, a un barrabrado que está jugando un porro que está tomando cerveza ¿entendés? entonces vos qué ejemplo le das a tu hijo un ejemplo de que fumar marihuana está bien, de que tomar cerveza en hora de un partido está bien, que agarras las piñas está bien, que agarras a las piñas por colgar una bandera está bien y son cosas que para mí no se deben ver en una cancha de fútbol y que ir a una, una cancha de fútbol a un espectáculo debería ser Eh, un espectáculo para ir con su familia, debería ser como una hora de teatro familiar. Yo no, yo no quiero que sea como el fútbol, como por ejemplo es en Inglaterra, que están todos sentados. Pero lo que voy, me parece que deberíamos eh, civilizarnos un poco más. Sí, es verdad lo que decís de, de, de la, el poco fanatismo no que tiene lo que, se, que está en Inglaterra, pero también podemos ver lo, lo que son las canchas. Eh, no tienen alambrados, eh, los jugadores cuando festejan van y, y se abrazan con el mismo público y lamentablemente esto no se puede hacer acá. Acá no, porque vos, por ejemplo, un jugador jugador de boca, mete un gol, se tira dentro de la 12 la doce lo afana todo y lo caga palo pa, en una de esas. entonces uno esas cosas no, no las puede ver acá, porque qué? porque nuestra sociedad, nuestros hinchas de fútbol argentino, no están eh, educados de esa manera, hay otra cultura acá acá tenemos una cultura distinta a la cultura europea quizás allá en Europa todo es mucho más tranquilo y en Europa eh, sabemos que es rentado, entonces hay que ser realistas de que acá el fútbol o sea, uno va a la cancha y no está tan caro y cualquiera puede acceder Por ahí algo que, que vale recalcar es que muchas veces acá como argentinos nos burlamos de las hinchadas españolas, de los de los cánticos, de los cánticos, en, <ríe> de los cánticos españoles, ¿no? Pero también hay sí hay algo que hay que que hay que, cómo es, erradicar. No, no, eh favorecer eh reivindicar, reconocerles, claro, no me sería la palabra. Algo que hay que reconocerles es que ellos pueden ir a a sus canchas, pueden ver a Messi jugando en vivo, pueden verlo y, y Sí, cuando él hace un gol, abrazarse con el mismo cuando cuando van ganando. Igual hay que ser realistas que no todos tienen acceso a ir a un estadio de fútbol porque allá los que acceden a, a, a los estadios son la clase media y la clase alta. Y tangaritos tan ya en la sentada. Co, es costosa la entrada en, en Europa. Entonces eh, ahí, ahí se marca no lo que es eh, la clase de gente que eh, participa en estos eventos. no Por ejemplo uno no va a ver una pelea o que se están robando una remera en el Teatro Colón. Porque porque es otro otro tipo de clase de gente. Entonces, yo capaz que lo veo desde un punto de para ellos ir a una cancha de fútbol en Europa es como ir al Teatro Colón. Entonces, esta panorama en Argentina, hay mucha violencia, pero hay que erradicarla. Desde mi punto de vista es algo más que nada cultural, ¿no? Algo sociológico que se vaya impulsando desde de hace mucho tiempo, que se de a poquito se intenta erradicar, se intentan un par de medidas como por ejemplo el derecho a admisión, ¿no? Eh, vemos los dispositivos que el, el, el, eh, los biométricos que, que presentó Randazzo, ¿no? para el derecho a admisión. Y También hay que mencionar lo que pasó en el Superclásico, en ¿no? el Monumental de que estando estaba por arrancar el partido vemos la la parte de la de la popular que le dieron a Boca y había un bache grande y, y sale a decir Araoz con el relator que que eh, no habían dejado entrar a la barra dorada de Boca, a, a Mauro Martín y después aparecen fotos de que está dentro de la cancha, es como que hay, hay, hay algunas fallas. Lo que llama la atención es el peso que tienen las barras de fútbol en lo que es eh, una tribuna, en lo que es un, un, un equipo, ¿no? ¿Cómo, cómo una barra de fútbol va y presiona a un equipo y eh, son estos los que hacen que un equipo le vaya bien o que le vaya mal. uno puede recordar un cauzo un caso muy muy ahora cercano ¿no? el tema que pasó con Teo en en la hinchada de Racing lo agarraron estaba con otro jugador más creo que no sé era un jugador también colombiano no sí Gómez con Gómez bueno con Silvio sí Gio. Gio. era Silvio Santander hasta Silvio sí. Silvio Santander y agarran y lo, los interceptan ¿no? le las apuntan con una pistola en la, en la rodilla le dijeron sí le, la... te, te cago la carrera le dijeron claro no sé, uno ve ahí la presión que ejercen estos ¿no? Y con total libertad están eh, actuando en, en nuestra sociedad eh, es algo que ahora podemos ver como por ejemplo lo que lo que está pasando ahora con Independiente y, y perdón Menico pero pasó también con con River en la época que estaba mal con los promedios, la, la hinchada, la, más que nada, la barra brava, empezó a presionar a los jugadores. Y, y, y eso es algo negativo para ellos, es algo psicológico y es complicado. Si la misma barra te aprieta y vos estás apretado con los promedios, te cuesta jugar así. Porque para mí no son hinchas, para mí ellos van a entrar por la plata. Entonces yo no los considero verdaderos hinchas no considero hincha una persona que va rompe su propio estadio de fútbol. Una persona que va y rompe la alambrada. Una persona que va y le pega a los jugadores, que los amenaza, que les quita plata. Entonces, esos no son verdaderos hinchas. Los que son verdaderos hinchas son los socios que van y abonan mes a mes para poder contribuir con, con el club O la persona que va, todas las fechas, paga su entrada, consume dentro el estadio ¿Para qué? Para que el club salga adelante Y si están en las malas, siguen bancando igual Yo creo que esos son los hinchas que tenemos que reivindicar No los barrabrabas, hay que erradicarlos porque son una manga de inadaptados sociales Sí, sin ir más lejos, por ejemplo, un ejemplo de, de la hinchada de River Es que cuando por ahí la platea o ciertas partes de la popular cantan en contra de Pasarela Eh, los mismos barras son de los borrachos del tablón, son los que presionan esos hinchas para que no canten. Es decir, que van y les dicen, si seguís cantando te vamos a cagar a palo, los vamos a matar a todos ustedes, etcétera También vemos los beneficios que reciben los mismos barras, ¿no? Eh, la plata de los estacionamientos se la quedan ellos, la reventa de entradas, ¿sí? Ya, ya tienen, ya hay problemas con los presidentes porque ya le pasan una determinada cantidad de entradas. Y esto también lo vimos en la época del Mundial, ¿no? Vemos cómo viajaron los barras con plata que no era suya. Vemos que se alojaron en un lugar con plata que no era suya. Eso es algo complicado y hay que sacarlo. Hay que reconocer no los lazos políticos que tienen las barras de fútbol argentino con los eh, sectores políticos, como decía Nasa, el tema de hinchadas unidas que viajan ¿no? al Mundial de Alemania, ¿no? No, no, no, no, no Alemania de Sudáfrica, de Sudáfrica. No, de Sudáfrica, Sudáfrica. Entonces, ahí uno ve los lazos políticos, ¿no? Y cómo a eh, la política utiliza a esta clase de gente no para beneficio propio para beneficio por un beneficio político para el beneficio no de, de una elección no son la fuerza de choque de un partido político por ejemplo podemos notar después la fuerza de barrio nuevo en la hinchada de chacarita entonces me parece que esas cosas deberían cambiar Porque las la barras bravas tienen relaciones con la política, ¿no? Con la política, pero también tienen relaciones con los con los dirigentes de los clubes. ¿Por qué? Porque los dirigentes de los clubes son los que vangan a esta serie de, de inadaptados. Eh, como mencionó Laura en ¿no? al comienzo, Cantero, el presidente independiente, cuando asumió, tuvo una política anti-barra anti, anti barra brava, lo quiso erradicar. Eh, de hecho, lo fueron a apretar, ¿sí? Pero, como vemos, no no pasó a mayores. no Lo vemos siguiendo, siguen tirando bombas... de destruyendo y, y es algo que, que es muy complicado radicar lo que quisiera mencionar yo soy hincha de boca y, y quisiera matar algo que, que hace muy mal angelisis no lo reconoce dice si hay barra brava como enlace no hace mal al fútbol y, y se lava las manos no con respecto a ese tema da bronca no que un presidente de boca no reconozca que haya barra brava que no reconozca a mauro Martín, que no reconozca a rafael liceo entonces eh, en qué país estamos viviendo estamos viviendo en un país o ves todo bien o ves todo mal. Y pasa lo mismo con las barras de, de fútbol. O las ves o no las ves. Entonces me parece que esas cosas están mal. No hay eh, peor cío que el que no quiero ver. Entonces hay que reconocer y hay que erradicar. Cantero, presidente independiente está solo en esa lucha. En esa lucha en contra de las barras. Él está solo. A él le hacen todo la vida imposible. Los barras bravas. Lo ¿Por qué qué pasa? lo aprietan. porque qué? Porque estos Barra están definiendo su puesto de trabajo, no están definidos a su club. Porque ellos cobran millones de pesos. ¿Por qué? Porque tienen reventa, porque tienen eh, una comisión por el tema de los jugadores que se venden al exterior. ¿Entendés? Entonces, eh, se da todo, ellos están definido su, su, su fuente de trabajo, su ingreso. Es verdad, pero también hay que mencionar eh, que estuvieron ahí los Barra Bravas. Eh, era el, el, el Libertadores de América, era la cancha del rojo. Y, y entraron igual, es decir que un mal operativo policial que dejó entrar a todos esos barrabravas y de hecho también entraron con las bombas de Estruerno. Después una cosa que también me gustaría mencionar con el tema barrabrabas, no con el tema estadio de fútbol, no yo creo que Nilda Agarré, ministra de Defensa, se equivocó demasiado en... Eh, mandar a eh, seguridad privada a las canchas de fútbol como por ejemplo lo pasó en el boca river cuando la gente de seguridad tenía que llevar pechera y no podía estar armada y estas mangas de inadaptados agarraron a los policías. Bah, no eran pobres policías van la amplia porque eran de seguridad y los los cadaon a palos literalmente entonces ahí uno ve el abuso que hay no el abuso que hay por, por parte de los hinchas de boca en ese momento que lo agarraron y le pegaron al al pobre, al pobre eh, flaco que estaba laburando de seguridad en ese momento Sí, también algo que hay que remarcar es que Grondona no realiza muchas acciones como para ver Para erradicar esas barras totalmente como se trata Pasa que no es ningún santo y yo creo que deja, a él le conviene. Deja mucho que decía Grondona Tal cual, deja mucho que decía Es una es un personaje nefasto de la afa ah, Es un, es un chabón que maneja mucho, pero mucho, mucho poder, mucho dinero. Entonces, hay que hay que cambiar, hay que cambiar esto. Hay que dejar de lado todo todo este beneficio propio, porque yo creo que Rondona se está beneficiando, ¿no? Con lo que es la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino y él es vicepresidente de la FIFA, o sea, que maneja mucho, pero mucho, pero mucho dinero. Entonces, hay que cambiar con esto, hay que cambiar con ese con con, ese, con esa fuerte personalidad de Rondona de que en vez de agarrar y fortalecer lo que es el fútbol, fortalecer lo que, es, lo que son los estadios, que las familias puedan entrar a la cancha. Él no está fortaleciendo eso. Él está fortaleciendo su bolsillo. Además, eh, cabe rescatar que él se puede decir que es el último tirano que queda en nuestra Argentina. Hace 30 más de 30 años que está en, al, al, a, en el poder de AFA y realmente resulta impresionante. Más allá de que Argentina haya ganado dos mundiales mientras él estuvo en AFA, Eh, no no es algo que uno pueda aplaudirle porque se ven las canchas día a día como la decadencia en que está el fútbol argentino sí, eso, eso lo vemos eh, con la oposición también eh, en en todos los, eh, en todas las, las veces que se postuló Grondona no tuvo oposición era era el único, ahora hace poco apareció Vila eh, in, intentando interiorizar al fútbol sí eh, con todos los equipos y Grondona lanzó la contraofensiva con la, la Copa Argentina la verdad que Vila es un personaje medio medio que Ay, la verdad que la verdad que me acuerdo cuando se hicieron las elecciones a él no lo dejaron pasar y él decía me eligieron como me presidente, eligieron presidente de la AFA y no lo dejaron pasar y golpeaba la puerta, ¿quién no, lo va a elegir a Vila? Vila es uno de los que estaba en contra de la ley de medios o sea, Vila es un personaje si decimos que el grondón era nefasto le pegan el palo a Vila eh, me parece que deja mucho pero mucho que decía Vila tenía una, una política más que nada quería eh, lo, lo que dice lo que decía Fantino, porque Fantino está ahí. En, en América y prácticamente tenían el mismo discurso de que de que por qué no no se lleva el fútbol a, a no se televisa los partidos del interior, sí todos los equipos que hay y y la hizo una contraofensiva como decía Grondona e hizo la Copa Argentina. Pero de hecho no sirve para nada, ¿por qué? Porque un equipo que es de Chivilcoy juega un partido en Chaco y tiene tres to loco de hinchada y tiene que ir hasta Chaco para ver a su club, cuando no no pueden hacer de locales en su propio estadio cuando ni siquiera los mismos equipos por ahí puedan bancar el viaje de los jugadores hasta allá. Tal cual, me parece que sí, sí, yo la, la verdad que lo es eso, en ese nivel lo veo pésimo. Lo veo pésimo porque me parece oportuno, me parecería un, extraordinaria la idea de que, por ejemplo, de que no sé yo digo, Verazategui pueda jugar en su cancha contra Boca. Entonces, Desde ese lado sí lo veo bien, pero no veo bien que, por ejemplo, que de te equivocas, jueguen en Chaco, sabiendo que les quedan a muchísimos kilómetros y que no van a poder ir muchos. Entonces, me parece que estaría bueno que los equipos grandes, los equipos de primera, se movilicen hacia las canchas del interior, hacia las canchas del ascenso. Me parece que desde ese lado sería mucho más integrador la Copa Argentina. Pero bueno, igual la Copa Argentina no sé, a mí mucho no me no me agrada, no lo veo con un buen fin porque me parece que hay muchas cosas que la deberías mo modificar. Me parece que salió como como dijo NASA, como contraofensiva con el proyecto de Vila, igual es alarmista. Los que están en América bancan todos a Vila y todos le están pegando a Maradona. A Maradona le pegamos todos pero Fantino y todo ese grupo de ¿cómo se llama el programa que hacen los domingos? El show del fútbol, el show de fútbol, le pegan todo el tiempo a Rondón. La verdad es la verdad que es, es un hijo de puta, literalmente, porque es así, es un hijo de puta. Pero me parece que ellos también enfatizan y agrandan todo para seguir pegando a Rondón. Le van caravila, qué Vila. Que Vila es, es como Rondón, es como es como sacar a un a un tirano y poner a otro tirano. Sí, no, realmente es que ese es el problema, no solamente con Con el, con el gobierno pasa lo mismo uno Alguien de la oposición quisiera votar a alguien No tiene a nadie Y ese ese problema se ve en todos lados Tal cual, se ve una lista Una lista única podríamos decir Una sola persona que es capaz de Manejar o administrar no Pasa lo mismo en la AFA Como pasa lo mismo acá en Argentina Acá en Argentina no hay oposición Y en la AFA tampoco hay oposición Te veo complicado que haya una oposición fuerte ¿Una oposición en la AFA o en la Argentina? ¿no? No, en, la, en, la, en la Argentina también, vamos a decir la verdad Que, que vemos complicado, eso lo, lo podemos hablar más adelante Pero ya, ya ganó un poder bastante fuerte, ¿no? Eh, Grondona, ya de hace años Y también en, en la esfera internacional O sea, si nos ponemos a pensar Es un tipo inteligente porque ser vicepresidente de la FIFA No llega cualquiera Y puede ser un corrupto, pero es vicepresidente de la FIFA y hay, hay que analizar también eso Sí, un tipo muy inteligente, sin embargo, más allá de que sea inteligente, eso no quita que haya destruido nuestro fútbol, ¿no? Tal cual, la verdad que sí, pero bueno, qué sé yo, la verdad que como decía Nico hace un rato, ¿no? Como la decadencia del fútbol argentino, cómo el fútbol está decayendo, como, eh, yo no puedo entender cómo Argentina no haya podido presentar un equipo de fútbol, en eh, los Juegos Olímpicos sabiendo que tenemos al mejor jugador del mundo y tenemos a estrellas que la están rompiendo en Europa entonces me parece que desde ese lado hay una gran decadencia en el fútbol argentino y grondona no está haciendo nada yo creo que desde que se fue Román de Boca se fue el buen fútbol de la Argentina no hay Iberón un 10 y Verón también no o sea no hay no hay un 10 no hay una persona que sea ágil de mente que Son todos pibes que estaban están saliendo recién, pero ninguno le llega a la a, la, a la a los tobillos Aparte a romar. que está el Floco Quiavi, no olvidemos Floco Quiavi. <ríe> Pone otra vez <es> una pastilla para <ríe> Floco Quiavi. Es Espero que se vaya ya porque la verdad es que a Boca le trae más desastre. Pero viene la noche. Laura, ¿te hace un comentario para leer? Sí, acá nos comentaron eh, Paul La Canal eh, sobre los barrabravas que son eh, apañados por dirigentes y le hacen un daño importante a los clubes. ¿Qué opinas Nahuel de este comentario? Y la verdad que, que sí, me parece que están mancados y avalados por los dirigentes, ¿no? Primero agradecer el comentario, la verdad que importante, ¿no? Qué bueno que, que puedan comentar, porque la verdad que es, un, es una temática social que nos afecta, yo creo, que a todo a todo el mundo que le gusta el fútbol, porque seamos realistas. Yo siempre hago esta comparación, de un 100% de lo que la sociedad, un 80% es futbolera, por eso que se dio el fútbol para todos. Exactamente, y, y como dice muy bien eh, Paul, Eh, est están apañados por la dirigencia Ellos lo, lo vemos, como dijimos Viajaron a a al Mundial de Sudáfrica con plata en una suya Y para ellos el fútbol es un negocio Porque la reventa de entradas es impresionante La plata que sacan con eso Fueron mancados por los dirigentes de del fútbol O sea, de, de los equipos Pero también hay que ser realista que fueron bancados por este gobierno Entonces, eh, de ese lado yo creo que es un palo que se le podría pegar a este gobierno porque qué avala a las barras, ¿no? Y quizá, como me decía Nico hace un ratito, ¿no? ¿Qué dijo Cristina sobre la barra de fútbol? ¿Es criticable, Nico? ¿Te animás a decirlo? Sí, que las barrabradas son las que le ponen la pasión al fútbol, en cierta forma. Me parece que ahí Cristina le robó, le robó feo, le robó, o sí sea, erró. no entró dentro de los tres palos, no fue, o sea, fue afuera, eso me parece. Así que, no sé, para mí no es así, para mí los barrabradas habría que exterminarlos. No te digo que los matemos, porque, no, <risa> o sea, sería muy, muy milico eso, pero me parece que eh no tienen un buen un buen fin, no tienen no, no tiene un buen objetivo, ellos van a destruir el fútbol, van a van a destruir lo que es eh, esa cultura futbolera de antes, de ir con la familia a la cancha de fútbol, de ir ibas, i, ibas con no sé, con tu papá, ibas con tu mamá, con tus hermanos, con tus abuelos, con tus primos, llevas un termo, llevas unas facturas y te ponías a mirar un partido de fútbol. Eso era y ya no se puede hacer eso. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no se puede hacer eso? ¿Por qué? Porque tenés a estos barrabrabas que te generan te generan delincuencia adentro dentro de un estadio de fútbol, porque no se salgan ni los propios hinchas. Eso es verdad, pero si nos ponemos a pensar qué, desde nuestra opinión, desde nuestra opinión, qué se podría hacer contra estos barrabrabas, qué medidas de seguridad se podrían tomar si, si hay que eh, traer más policías, si hay que contratar eh, policía eh, seguridad privada... Si, si hay que aplicarle de manera más rigurosa el derecho de admisión. ¿Qué opinan, compañeros? Y la verdad que yo creo que eh, debería haber más policías. Pero policías comprometidos con la causa. Porque uno puede notar no que hay muchos policías que son que son vulnerables. no Muchos policías que no les importa nada. Que ellos quieren cobrar solamente. Y que dejan pasar a estos inadaptados. O no realizan los controles. Entonces... Me parece que la presencia policial dentro de las canchas de fútbol se debe se debería incrementar en la medida de que sean policías capacitados para poder frenar este fenómeno, esta problemática. Me parece que deberían tener un poco más de poder y un poco más de autoridad dentro de las canchas de fútbol. Me parece que no está bueno que vos vayas a una cancha de fútbol y que un bueno, inadaptado le tiene con una pila al arquero rival me parece que son cosas que no se deben dar como también pareció eh, fuera fuera de su lugar cuando en el partido de boca independiente los plateístas de boca, la, plate, la platea más cara, la platea preferencial de los conchetos claro la, la gente de capitán la oligarquía los torratenientes eh, como agarraron y eh, derriba, derribaron un cartel y se lo tiraron eh, donde estaban el, los jugadores de eh, suplentes de independiente, o sea, me parece muy mal. Hay que hay que erradicar esta problemática y este fenómeno desde ese lado con la presencia policial ahí adentro y que el Estado, o sea, que que el Estado ponga, no quiero así que ponga mano dura porque va a sonar muy muy militar esto, pero que se pongan en firme con el tema de los barrabrabas y las violencias dentro de la cancha, que los dirigentes no sean cómplices que no sean los barra bravas, los que extorsionan a los dirigentes y los que explotan al club, sino que sean socios que vayan a colaborar, que vayan a ganar a hacer canchas, a remodelar el club, porque eso, esa gente no se mancha con barro los pies. Esa gente va con zapatos y desea toda la plata. Y vos fíjate que hoy en día los barra bravas tienen mucho poder y como tienen poder tienen, tienen poder económico, tienen mucho dinero. No, también quiero que para mí el, el hecho de la presencia policial también es un Algo, algo por ahí más más secundario, porque de hecho la, la policía tampoco mucho puede hacer contra una barra, porque combinamos que las barras, está bien, son violentas, pero también alientan al resto de la hinchada que se suma a la hora de, de los actos violentos. Y además, en lo que respecta a medidas, para mí tendría que tomarse ser mucho más riguroso en el tema de los puntos. Creo que eso sería algo genial. Cuando un equipo, por ejemplo, el otro día la Barra Independiente tiró las bombas de estruendo, a Olave listo, Independiente 30 puntos menos. La próxima, el River rompe la cancha, no sé, 30 puntos menos. Como ya se ha hecho con Chicago, nada más que por el peso que tienen AFA, los clubes grandes no, no se toman ese tipo de medidas eh, contra contra estos actos delictivos. Descendió Chicago. Exactamente. Lo, lo que pasó también en Italia, hicieron descender a la Juventus por... Por, porque decían que arreglaban los partidos sí. a, Acá hay que mencionar que desde mi punto de vista Se está haciendo muy mal eh, Como decimos nosotros, hay que ser más rigurosos ale, la, la quita de puntos, desde mi punto de vista Sería algo genial Porque afectaría bastante a los clubes Y se darían cuenta Y, y tomarían medidas más estrictas Otra cosa que se está haciendo muy mal, por ejemplo ale, Lo que le pasó a Boca hace un par de años Tiraron un cubito de hielo Le clausuraron a Bombonera Ahora están siendo más blanditos Con, el, con respecto a ese tema Eh, Boca tiró el cartel y le suspenden una platea eh, En River hubo incidente Le suspenden solo un, un sector de la cancha No, a Boca le suspenden la cancha eh, en, el, en ese momento sí, pero pero lo, lo que quiero mencionar De que ahora eh, el, Con el incidente que hubo independiente Lo más seguro es que no le suspendan toda la cancha Porque no, no están siendo tan rigurosos Otra cosa que, que pasó que, que pasó en el partido Colón-Cerro Porteño en, en Paraguay eh, se, se, se mataron las piñas después del partido y la policía paraguaya fue muy estricta porque arrestó a, a todos y, y no le dejaban volver. Es algo a, a, acá en ese sentido lo estamos muy mal. Eh, creo que tenemos un retroceso porque cuando hay un conflicto, ¿sí? Cuando hubo conflicto en el descenso de River que, eh, que arrestaron o, o, o cualquier conflicto, eh, los arrestan, los llevan un par de horas y los sueltan. Si, si tendríamos penas más duras, ¿no?, con respecto a los barrabrabas, imaginémonos ¿no? que, que hacen un disturbio y, y, y le demos una pena concreta, una pena fuerte, creo que esto de a poquito se, se iría erradicando. Me contaba la vez un conocido, ¿no?, que hace varios años, creo que hace 10, 15 años me decía, ¿no?, que los barras eh, de fútbol, Eh, hay una ley que los barras de fútbol tenían que estar una hora antes en la comisaría Pasar todo el partido en la comisaría y después, dos horas después, permanecer en la comisaría Yo creo, o sea, me parece una medida muy muy rigurosa Pero yo creo que de ese lado no lo veo tampoco tan, pero, pero tan mal Laura, ¿tenemos otro comentario? Sí, acá tenemos un comentario de Antonella que opina como Paul y que también tiene que copiar un poco a Cantero. ¿Qué opinas, Nasa, de este comentario? Eh, me parece que, que tiene razón, hay, hay, hay que hay que copiar a Cantero eh, con las medidas que tiene Antibarras, pero como le dijimos también acá, eh, es mucho de palabra, ¿no? Lo que hace, eh, a, apenas arrancó la gestión, ¿no? Eh, no no dejó que, que la barra brava entre la, las banderas, los bombos que las guarden en el mismo club eh, lo, lo fueron a apretar, tuvo mano firme, ¿sí? salió en todos los canales a hablar Pero como como mencioné anteriormente, en el, en el último partido contra el Belgrano estuvo toda la barra brava ¿Por qué lo deja entrar? O sea, tía, hay, ¿hay intereses encontrados ahí? La verdad que sí, me parece que igual toda dirigencia de fútbol Tiene relación con las barras. Le, le agradecemos, sí, Antonella, por el comentario. Sí, la verdad que es muy amable la gente que se está eh, solidarizando con nosotros y nos está comentando en ¿no? nuestro Facebook. La verdad que estamos arrancando y está bueno que la gente se prenda, que la gente pueda comentar y pueda enriquecer eh, el debate. no Así que la verdad que esta temática de barras es una temática que nos afecta eh, a todos. Me parece que está bueno el tema de lo que hizo Cantero. Está bueno eh, el tema, quizás, de, de presencia policial, como decía Nico, el tema de la quita de puntos. Y ahora, como para decir, eh, ¿qué medidas, si nosotros fuésemos presidente de Lasba, no si fuésemos... ¿Qué medidas tomaríamos para frenar la, la violencia o los barrabrabas eh, en los estadios de fútbol? ¿Nazza, Nico? Es que en muchos casos también tenés problemas porque yo supongo que cada caso debe ser relativo, la barra de Boca no es la misma que la de River o la barra de Colón no es la misma que la de Chacarita no no O sea no, yo creo que debe analizarse cada caso por por separado pero sin embargo creo que eso el tema de la, de la quita de puntos y el tema de ser más riguroso con el, el derecho de admisión ayudaría bastante Además, a ayudar a los clubes en el tema de, van, no de no de ayudar, sino de dejar de bancar a los clubes grandes con las deudas que tienen, que son impresionantes. Deuda de 200 millones de pesos, 200 millones de pesos. ¿Dónde ves que un club en el mundo deuda, eh, adeude tanta plata? Es algo impresionante que se da porque está bancado por AFA. Y eso da? también da a los negocios con los barras, da a los negocios turbios en las traspasos, como pasó con... Botinelli, por ejemplo, en River, que ahora resulta que todos los jugadores de, de, de que están que vinieron en este mercado de pases están registrados en el Unión San Felipe de Chile, sí. Que venga la FIF. Y una cosa impresionante, y cuando y cuando la FIF se pone firme para, para sancionar a los clubes, ah, son la especie de buchones, es algo impresionante, yo creo que Porque además la vergüenza creo que pasa por la misma gente ver que, que dicen que la FIB es buchona o porque la FIB no se ocupa de otras cosas, siendo la cantidad de plata que se pierde en esas, en esas eh, evasiones fiscales. Nasa, vos qué opinás y qué medidas tomarías vos siendo presidente de la AFA para poder frenar este fenómeno de las canchas de fútbol? Eh, coincido plenamente con lo que dice Nico y también quisiera agregar eh, desde mi punto de vista lo que yo haría, porque acá vemos una desproporción que se está estableciendo entre la primera división y, y las divisiones menores, no porque como dijo muy bien Nico, le quitaron los puntos a Nueva Chicago y se fue a la B, o sea, bajó de categoría. Y, y otra cosa que hicieron en, en la B Nacional fue eh, sacar el público, visitante, eh, el público visitante en las canchas. eso es una medida, desde mi punto de vista, bastante discriminadora con lo que pasa eh, en la Primera División, porque vemos el mismo tipo de violencia, ¿acaso eh, la barra brava de Atlético de Tucumán es más peligrosa que la barra brava de Boca? Eh, es como, son barra bravas, son violentos, y, y lo que se tendría que hacer, porque cuando River desciende, Eh, hay un pedido de Vila para que... Deje, Vila deja entrar por primera vez en la B Nacional después de que hubo esta, de que se tomó esta medida a, al público visitante y después de eso empezó a haber público visitante nuevamente en la B Nacional y yo me pregunto, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué se tuvo tuvo que descender River para hacerlo? Hay, hay que ser más estricto. o sos estricto con todas las divisiones o, o no sos estricto desde mi punto de vista, la, la quita de puntos eh, un, un poco más de, de organización, sí, policial porque... Podés agregar más policías, podés llenar la cancha de policías, pero si dejas entrar los barrabrabas no sirve de nada. Si, los, si si la policía se queda tirándoles agua, no se van a bajar del alambrado. Eh, es, es algo inadmisible. Es que, sí. por ejemplo, en el Superclásico, la barrabraba de Boca entró por una puerta aparte. Es algo increíble. En el Superclásico hicieron tantos pamentos por no dejar que entre Mauro Martín, que lo pararon a no sé cuántas cuadras de la cancha de River y supuestamente lo bajaron. Pero al momento del partido, de la entrada, los hinchas normales, se puede decir, los socios comunes de Boca entraron por una puerta y los por la, la tele misma enfocaba cómo los barrabrabas entraban escoltados por la policía por una puerta lateral a la cancha, algo increíble. Sí, la verdad que sí, algo que llama mucho la atención. Pero además, como decían a recién, el tema de que bueno antes de que river descienda vila había quitado el tema de eh, la, las tribunas visitantes no hacen las canchas del ascenso ¿no? y tuvo que desandaar river para que los visitantes pudieran acceder de nuevo a las canchas de a las canchas de fútbol me parece que de ese punto de vista eh, hay que ser realistas que river deja mucha plata que river mueve mucha gente y yo creo que de ese lado Por ese motivo se dio la vuelta de las tribunas visitantes a las canchas de fútbol. El fútbol es un negocio, ¿no? En definitiva termina siendo eso. Es un negocio, es un negocio turbio. Yo creo que por por el tema de, de los pases de fútbol, por ahí por ahí pasa pasa el tema de los negociados, por ahí pasa el tema de la trata de blancas, la trata de droga. como un jugador va a valer lo que vale? Entonces seamos realistas. Me parece que ese punto hay que poner un poco más estricto Laura, ¿tenemos un, otro comentario? si, sí, tenemos un comentario de Seba Moreira. El otro día, bueno, comenta que el otro día en y Sports pasaban en el Superclásico con la cámara como los, barra, como los barras de boca pasaban por una entrada especial sin revisión de las banderas, cajas y bombos mientras unos a unos 3 o 4 metros más al costado pasaban los hinchas con revisión con la entrada y algunos que quedaban afuera. ¿Qué opinas, Nicolás, sobre este comentario? No, más que nada gracias a sea Moreira por comentar y sí, justamente lo lo que estaba diciendo yo, no es esa banca que hay desde arriba a los barrabrabas que resulta asquerosa en cierto punto, porque no estaba eh, es bancar delincuentes, es bancar a, a esa gente que quiere arruinar el fútbol. Pero volviendo un poco por ahí a lo que estaba diciendo Nau de los traspasos, es increíble ver lo que va a un jugador y cómo puede ser que lo que vale, por ejemplo, Independiente vendió el Kun Agüero en 8 millones, River vendió jugadores como Higuaín, Falcao, eh, Lamela, Tuku Pereira, no sé... 20.000 jugadores en 6 meses y es increíble ver como los, los pasivos de los clubes, las deudas, aumentan año a año de, de, de manera exponencial casi se puede decir. Eh, o, o los contadores de los clubes no no se no se no terminaron su título o hay algo que no que no cierra ahí, realmente. Sí, también quisiera me hay una mala gestión de los presidentes de los clubes. Quisiera mencionar como mencionaste muy bien, Nicol, el tema de de Botinelli, cuando el traspaso a River que, que lo anotaron en otro club, pero lo que nadie sabe es lo que pasó con Botinelli cuando estaba en, en Lorenzo, ¿sí? estaba en San Lorenzo, ¿sí? Botinelli estaba en San Lorenzo, lo vendieron, supuestamente lo vendieron a la Sandoria eh, por dos pesos. Sí, lo regalaron prácticamente eh, Y después se lo compraron a la Sampdoria Se lo compraron nuevamente Un jugador que ya habían vendido Se lo compra la Sampdoria Pero no le pagan No le pagaron a la Sampdoria La deuda empezó a crecer Cada vez más y más Entonces, ¿qué hace? Se le termina el contrato En San Lorenzo Y queda libre Cuando queda libre Es cuando se lo compra a River Entonces, ¿qué pasa ahora? San Lorenzo se quedó sin botinelli y con una deuda impresionante. Una deuda que le dejó botinelli y una deuda que dejó Abdo porque la verdad que poco a poco el club se está por hundir. No, pero además teniendo en cuenta la cantidad de plata que la AFA, la afa creo que el 50% del presupuesto, el 25% va para los cinco clubes grandes, sea millones y millones, más la plata del fútbol para todos. Yo creo que nunca los clubes recibieron tales subsidios, sin embargo, las deudas son las deudas más grandes que haya que yo creo que deben ser las deudas más grandes del fútbol internacional, no sé si en otros clubes haya haya este, esta cantidad de endeudamiento, clubes que deben 200 millones de pesos, 150 millones de pesos, y no, no entra en ninguna cabeza realmente. Sí, también lo mismo que le pasó no a Arras en el momento que jugó la promoción con con Belgrano, eh, prácticamente estaba en quiebra. Estaba en quiebra Racing, un, un club grande, un club con toda esa historia no puede estar en quiebra. Una empresa, una bueno, mucho. <risa> yo quiero hacer una, una pregunta, ¿no? ¿Qué opinan del tema del derecho de admisión? Ni con ASA, quiero que me den cada uno su opinión. No, el derecho de admisión yo creo que es una medida genial, no hay, no hay mejor medida que el derecho de admisión. Sin embargo, es lo mismo que decir, bueno, vamos a luchar contra los barras y quedarte acá sentado... Acá, de, en la silla, ¿no? Si uno aplica un derecho de admisiones Para que esa gente que hace disturbios No entre a la cancha, ¿no? Solamente para un una propaganda en la tele. El, el derecho de la admisión me parece genial y los dispositivos, los aparatos que presentó Randazos también me parecen geniales. Pero si pasa lo que pasó en River, no eh, hacen el derecho de admisión, empiezan a revisar persona por persona, pero los barras terminan teniendo por un costado, dígame, ¿para qué sirve no el derecho a admisión? Si los mismos barras, como, como, como lo que dije, que hizo Mulman Angelisi, el mismo si no quiso presentar una lista de los barrabrabas de cada club. Eso es lo que deberían hacer los presidentes, porque los presidentes saben muy bien cuáles son los barras, porque de hecho ellos son los que le pasan las entradas y dejan que entren. Entonces, si cada presidente de cada club presenta una lista concreta de los barrabrabas y hay un dispositivo de seguridad concreto que no los deje pasar, creo que de a poquito eh, se va a ir erradicando este mal. Ya hablamos del tema de la misión. Les, les quiero preguntar qué les parece el funcionamiento de la policía en los estadios de fútbol. Y el funcionamiento de la policía, podemos ver el ejemplo de la seguridad como fue en el, en el River Boca Yo creo que eh, por un tema de sentido común vos no podés ir a dejar a 10 guardias de seguridad en medio de la 12 eh, desarmados y con una pechera que decía, pegame, soy de seguridad. <risa> eh, eh, eh, algo más o menos así, digamos. ¿no? Por, no por un sentido común vos no podés dejar a un hombre e ir a, a la barra. Porque si vamos a ser sinceros, uno sabe que si vos sos policía y vas a la barra, brava y el equipo va perdiendo, al primero que el, complica, el, lo van a pegar al que tenga la remera de River o al policía. Y como no había ninguno con remera de River le pegaron al policía. Es que realmente es así. Eh, por ejemplo, en Brasil la, la policía es muy estricta con con los barras y no no se ven tantos disturbios como como como acá. Además, eh, cabe destacar que esto fue algo que, que fue creciendo con el tiempo, ¿no? Que los barras antes no en la época de los 90, por ejemplo, no había la cantidad de barras que, que hay ahora, no ni las barras tenían el poder que tienen, sino que eran la verdadera hinchada. era Por ejemplo, los borrachos del tablón eran los borrachos del tablón que era la hinchada que iba siempre a la cancha. No era la gente que hacía negocios con el presidente, que, del, que ganaba plata de los traspasos, que cobraba las reventas, que tenía plata de los estacionamientos. Entonces, se ve que... Hay algo que, que, que los mismos clubes y la AFA dejó crecer como un eh, cría cuervos y te sacarán los ojos. Creo que esto nació como una especie de fuerzas de choque que ellos necesitaron al principio pero que ahora no pueden controlar también tenemos que mencionar ¿no? que nosotros dijimos que, que hay que aumentar un poco si ¿sí? la, la cantidad de, de oficiales y de policías en un, en un estadio pero tampoco podemos dejar de lado de que no puedes poner todos los policías en un estadio porque estás los policías que están en un estadio lo está sacando de las calles y, y la medida de River, de la ciudad privada de la seguridad privada creo que que ahí fue un un error, ¿no? Porque no puedes poner eh, a, lo, a la seguridad con las pecheras eh, en plena en la barra brava de Boca y también vamos, si tuvieron mala leche, porque justo al momento del segundo gol de Mora, eh, ahí le estaban subiendo a la barra brava para que después se retiren, ¿sí? Y justo hace el gol Boca, eh, hace gol River, entonces también tuvieron un poquito de mala leche, pero están regalados, no puedes poner a, a, a un seguridad así. Eh, en una barra brava, y, y más en un partido estás perdiendo, o sea, es, es como, hay que hay que hacer autocrítica Además, estas personas de seguridad estaban desarmados, o sea, por eso que yo de ese lado critico, ¿no? La medida de Nilda Garré, nuestra ministra de defensa, es muy criticable el tema este, cómo una persona de seguridad va a estar en un partido de tanta trascendencia, de tanta popularidad, de tanta concurrencia, desarmado, sabiendo los antecedentes vividos por la hinchada de Boca, como la, lo que pasó con el, con, el, con el partido contra Chacarita, millones de, de hechos de violencia. Y ahora le quiero preguntar, ¿qué opinan del fútbol para todos? La verdad que el fútbol para todos me, a mí me resulta una medida muy, muy simpática porque me, de chico me cansé de ver las tribunas. Me cansé de ver cómo las hinchadas gritaban los goles y yo tenía que ver el dibujito que cuando cantaba Walter Nelson los, los goles y aparecía el dibujito y él cantaba. Y, eh no, realmente creo que el fútbol para todos es una medida genial, no no no no existe algo algo que no que lo que lo, que lo que se equipare con otra medida porque el fútbol en sí es eh, yo creo que Argentina es fútbol en deporte, ¿no? Eh, más allá de que hay otros deportes que hace que estos años han trascendido Como el básquet, el volei eh, Humble handball natación, rugby Rugby, que ha ganado mucha popularidad en esta última década Argentina básicamente fútbol Porque si vamos al caso Vos, por ejemplo, NASA Ponele que es rugby, NASA eh, le, Más allá de que sea rugby Siempre queda la pregunta ¿De qué cuadro sos? Y vas a ser hincha de un club Y Nau también, Nau puede otro deporte, básquet, y yo le voy a preguntar, ¿y de qué cuadro sos? Y me va a decir un club de fútbol. Y eso quiere decir que el, el fútbol está metido en la cultura argentina, que Argentina es fútbol y por eso Argentina se merecía ese derecho de poder mirar los partidos de sus clubes. Además Argentina es fútbol, ¿por qué? Porque uno va al exterior y dice Argentina Maradona. ¿Y Maradona qué? ¿Es jugador de la bolita No, es jugador de fútbol. Argentina Messi también pero es que está perfecto lo que dice Nico eh, porque es, es, es una medida genial porque el fútbol mueve multitudes eh, el, el fútbol genera pasiones eh Vemos por ejemplo cuando, cuando Boca va a Japón o cuando eh, Estudiantes ¿sí? jugó el Mundial de Club, vemos una gente que mueve, la gente que, que saca plata que ya no tiene y se paga el pasaje para ver a su club, vemos esa pasión, vemos cuando la gente llora porque pierde su club y quiero que es algo cultural, es algo que está muy bien valorado acá. Eh, Y, y, y que no se pueda ver ¿no? de que tengas que ver la tribuna de que tengas que pagar para ver un, un superclásico algo que paraliza al mundo no yo creo que algo por ahí critical a la, a la medida de fútbol para todos es la, la cantidad de plata que le dan a los clubes eh, ese subsidio que se da a los clubes en cierta forma creo que es excesivo más siendo que los clubes no lo utilizan de la forma adecuada sí, y, y acá que quisiera hacer también mm, un comentario negativo desde mi punto de vista Eh, son los, los, los relatores no que de vez en cuando tiran un poco Ahora lo estoy escuchando eh, en, en los relatores en los últimos tiempos de, de que cuando el, el partido se pone se pone aburrido no hay, hay que mencionarlo esto muchachos, vamos a decir la verdad El partido se pone aburrido empieza a comentar, se viene sí, el 7D de, Desde mi punto de vista eso está mal Cuando hacen un poco de política en los partidos Desde mi punto de vista está mal ¿Usted qué opina? Sí, el tema de la propaganda política eh, Está mal y está bien desde todo mundo, porque tenemos que ser realistas de que tenemos un medio, un grupo Clarín que le está pegando todo, está pegando las 24 horas al gobierno y creo que el gobierno lo único que le puede sacar ventaja es mediante la televisión pública, es mediante el fútbol para todos, que es un ratito, que no está todos los días, y las 24 horas está mal. Hay que hacer lo que está mal. Pero me parece una medida que dentro de todo no es tan mala como el grupo Clarín que te pinta una te pinta una visión negativa de nuestro país y vos lees Clarín o miras ten y piensas que mañana se viene el mundo abajo. Por ahí lo que hay que aclarar ¿no? es que eh, si sí, eso justamente que hablen pero por ahí durante el partido yo creo que en las propagandas que hay por ahí en los entretiempos o antes de que comiencen los partidos yo no lo veo tan mal que por ahí. ...hablen sobre el 7D... ...porque es una forma de informar también... ...yo creo que... Eh, ...la información que, que dan ellos... ...en una propaganda... Eh, ...o en, en un spot de... ...tres minutos... ...es toda la información que no te da un grupo de... Eh, ...que tiene prácticamente una cadena nacional... ...ilegal... Sí, sí, es, ...eso es verdad porque también... ...no tiene, vamos a decir la verdad... ...no tiene medios de, de difundirse... si sí, las buenas medidas que está haciendo el, el gobierno nacional... ...tal cual... Eh, ...laura... Otro comentario que tenemos, ¿puede ser? Sí, acá comenta Leandro que él, él opina que el tema de las barras bravas es, es como un espectáculo y que no son parte del deporte, ya que afecta económicamente al club y no da una buena imagen. Laura, ¿y vos eh, qué opinás del tema de las barras bravas en las canchas de fútbol? Bueno, yo opino que tendrían que erradicarla porque ya que afecta al club y que... Que no se puede ir a ver un partido tranquilo por, por los desastres que hacen, ¿no? Sí, y hola. que tiene tendría que haber más seguridad. El tema de seguridad, está bueno esto, ¿no? De poder incorporar eh, más efectivos policiales, ¿no? Eh, dentro de los espectáculos de fútbol. Laura, ¿otro comentario, no? No, no, ya está. Bueno, y agradecerle a Leandro, a Leandro por el comentario que hizo sobre los garrabrabas. Hoy, hoy estamos con todo los muchachos, muchas gracias. Y algo que me, me resulta realmente interesante es ver cómo cómo las barras bravas, no sé qué, en 40 minutos ya que estamos hablando sobre ellas, no encontramos un solo aspecto positivo y sin embargo resulta que siguen estando, que siguen estando y parece como que nunca se van a borrar. Entonces, nos lleva a otra a otro pensamiento, es decir, entonces, ¿por qué están las barras si nadie las quiere? Ni, nadie ninguna persona quiere barras en el fútbol, ¿por qué están? Porque eh alientan en el fútbol, porque son son buenos hinchas no porque están eh, bancados de una posición política como, como le dijo muy bien Laura no eh, es como que se produce que eh, lo ves en, ves un partido de fútbol y es como que los barrabrabas es es, un, es algo aparte no ves, ves el, el partido y después te enfocan la, el, la tribuna donde está la barra y se están peleando sí es como que como que ves dos visiones no pasa el partido pero saber que se van a pelear la barra vos ves al verdadero hincha que está sentado a un, a un típico, no sé A un abuelo que está con su radio en la oreja ¿por qué no? <ríe> sí, Porque es típico de los abuelos Llevan, radio, llevan la radio con la pila en, en la oreja y te escuchan el partido Y vos mirás para la popular Y ves un negro en cuero, todo escabiado <ríe> Fumándose un porre Y todo escabido Entonces entonces yo me pongo a pensar acá eh, ¿En qué sociedad estamos viviendo? Yo no puedo el día de mañana Con mis hijos, con mi familia Una cancha de fútbol Porque yo no quiero darles esa visión Yo no quiero que piensen que eso está bien porque si yo voy a esos lugares y yo le muestro esa realidad ¿qué van a pensar de mí? ¿qué van a pensar? mis hijos te van a decir bueno a decir, ¿está bien esto? ¿qué van a hacer? siempre lo, los hijos tienden a copiar ejemplos y van a ver eso y lo van a ver bien y no está bien entonces me parece que ese punto lo veo muy mal como siempre no le encontramos nada bueno a la de fútbol pero lo que yo noto y la falta de compromiso por parte de la sociedad para erradicar las barras, porque la sociedad le tiene miedo a la barra de fútbol, porque son violentos, porque los barras de fútbol acá en nuestro país son delincuentes, son delincuentes dentro de la cancha y son delincuentes fuera de la cancha. Son gente que va y te, y te mata a una persona, que va y roba y que no son no, no son gente que va y te roba un banco, van y le roban a un abuelo, van y entran a tu casa y te cagana palo. van y te violan a tu hija, van y te una a tu hermana. Entonces, uno capaz que lo compara con la barra de fútbol de Inglaterra. Pero en Inglaterra se pudo erradicar porque porque los barras de fútbol eran, hacían lío dentro de la cancha y afuera eran personas civilizadas que trabajaban, tenían un empleo, iban a la facultad. Entonces, me parece que desde ese punto de vista es muy criticable la barra, barra de fútbol. Acá en Argentina y allá en, en Inglaterra eran otro tipo de barra. Era gente que hacía lío dentro de la cancha, pero afuera eran personas civilizadas. Eran personas pensantes. No, igualmente hay que tener en cuenta que en Inglaterra tomaron medidas determinantes con las O sea, allá el fútbol dijo basta de barras y se terminaron las barras. Es algo que, que no se ve acá. Y, y es lo que se debe hacer. Ahora, quisiera hacer un poco, volver a lo que dijiste, ¿no, Nahuel? De, de que no se puede llevar a, a tu hijo, ¿no? esa Es un legado. Porque, porque lo vemos. Vemos ahora... Eh, y, y lo vimos antes no cuando lleva a su papá a su hijo chiquitito sí capaz que recién nacido y ya tiene la camiseta de su club no o lleva a su hijo chiquitito que prácticamente no tiene nada de dónde está y, y ya lo va haciendo hincha de su propio club y, y le preguntás a él y, y dice sí mi hijo también cuando yo era chico me llevaba a la cancha me hizo este club y, y ahora no, no se puede se está, se está poniendo algo algo precioso algo que se, que se venía dando hace mucho tiempo algo que por ejemplo yo ver a través de la, la tela hace un tiempo un periodista español español venía y hizo entrevista a, la, a, la, a hinchas de River, hinchas, a socios de River y por ejemplo hablaba con un socio de River fanático que era socio de los 5 años creo y había tenido un hijo y le dijo, ¿y tu hijo de qué cuadro va a hacer? le decía y el, el socio dijo, no mi hijo es de River, ya es socio pero recién nació hace unos días, si sí, igual ella es socio Pero vos no le vas a dar esa opción de elegir de qué club tiene que ser. No, mi hijo va a ser hincha de River y no hay otra opción. Ahí se puede ver la, la, la diferencia que hay no en, entre los fútbol, entre las distintas eh, caras del fútbol. La cara de la barra y la cara familiar, la cara... La, cara, la verdadera cara del fútbol, creo que la que queremos ver todos. Sí, es esa pasión que, que prácticamente es inentendible, ¿no? Como decíamos que vemos los cánticos en España, no, no lo siente Ahora ahora lo que pasó, ahora viste que van a espero, van a expropiar eh, la, la zona donde estaba el, el viejo gasómetro y, y cuando veíamos ahí a todos los hinchas que estaban, eh, enfocaban un padre con el hijo, el hijo chiquito, no sé, tenía seis años, el hijo estaba llorando de la emoción. Prácticamente no entendía pero es algo que se va transmitiendo de que, de que van a poder volver a Boedo, ¿no? Yo la verdad que lo veo tan mal el tema de los barrabrabas, lo veo tan mal, además, el tema de lo que es la, la cultura, ¿no? porque Porque hoy en día se toma como ejemplo un barra de fútbol y a un laburante no se lo toma como un ejemplo. ¿Por qué? Porque vos es un pibe en la calle hoy en día y ¿qué te dice? No, yo quiero ir a la cancha de fútbol, que yo soy de Boca y el que... a uno de River lo acabo a palo, le saco la camiseta. Entonces, ¿qué ejemplo están tomando? Eh, los pibes soy nuestra cultura, que estamos tomando una cultura de barra brava, y una cultura del laburo no, ¿por qué? Porque está bien ir a una cancha y no pagar, está mal ir a una cancha y pagar. ven eh, mal que vas a la platea, pero por qué la gente no va, no va a la popular, va la platea. Porque en la popular no se puede estar, porque estos inadaptados que generan eh no tiene garantías de seguridad, no tiene garantías de seguridad tus propios hinchas. O sea, ahí no se puede estar tranquilo porque porque estamos tomando una cultura del barra brava, no una cultura laburante ni siquiera creo, ni de seguridad no tenemos una garantía de vida, la cantidad de muertes que ha dejado de las barrabadas en el fútbol es impresionante, yo creo que eh, el hecho de, más allá del de fútbol de ser una pasión tan grande, no, no quita que deje de ser un deporte, el fútbol es, fue y pasa a seguir siendo un deporte y que haya tantas muertes por Por un deporte me resulta aberrante. Sí, hoy ya nos cansamos no de decir de que la barra brava es un negocio. ¿no? Y, y también lo, lo vemos eh, en los mismos conflictos que tienen ellos mismos. no Para ver quién tiene el control de la barra brava. Lo vemos en River y ahora estamos viendo en Boca. Cómo se pelean, cómo se matan. ¿no? Cuando Boca estaba por salir campeón, ¿sí? eh, el, el, el hace dos torneos, eh, era una alegría para el club. Boca venía en picada hace mucho tiempo, estábamos por conseguir un, cam un campeonato, eh, íbamos a Mendoza, ¿sí? Eh, a jugar contra contra Godoy Cruz, un partido importantísimo que se lo ganamos prácticamente, era un paso del campeonato, y, y en vez de hablarse de ese partido se hablaba de que si la barra de Mauro Martín y la, y la, la barra de Iseo se iban a cruzarnos sé en dónde, y, y quién ganaba la pulseada de llegar más rápido a la cancha para ver quién, quién se apoderaba la barra, eh, y no, no se hablaba lo que realmente era importante, y vemos que, que esto es un, es un negocio. La verdad que sí, una verdadera vergüenza, ¿no? Y ahora el tema de recién, las muertes. ¿Qué opina del tema de matar por una camiseta, matar por un por un cuadro, por un equipo de fútbol? Yo mira, tengo muchos amigos que van a la cancha siempre. Y algo que me comentó una vez un amigo, algo que me comentó muy interesante sobre sobre esto es que él no es barra brava ni nada, es más va a la platea, va a las mascaras, las plateas que están ahí a la salida del túnel. Y resulta que me dijo que, eh en el día que, que River empató con Boca le dio tal bronca que si se cruzaba a un hincha de, de, de Boca le, le, era capaz ense ¿sí? de, de pegarle y de patearlo en el piso por por el por la misma calentura que eso le generó el partido sí sí eso es verdad pero también hay que decir de que son los nervios del momento ¿no? la bronca del momento y desde mi punto de vista Eh, no, no no sé si se mata por una camiseta no como decían nahuel eh, son delincuentes ellos son delincuentes dentro y fuera de las canchas creo que matan eh, porque porque, porque quiero robar porque porque son delincuentes Acaba aclarar que yo no quería decir que mi amigo quiso matar a otro sino que decir de, de, de la euforia de la locura que sirve en la cancha pero más allá de que los barrarass todos sabemos que no son hinchas comunes matan porque son chorros matan porque son delincuentes matan porque no les porque no le gusta la buena vida matan porque no pueden tolerar a otro que pienso diferente en todo así. arriba tal cual por eso matan no toleran disidencia, por eso es que matan, por eso es que matan. Una persona, un hincha común, no mata. Uno, por ejemplo, estamos acá, estamos, eh, estoy con Nico, Nico de River, estoy con Álvaro de Boca, estoy con Asa, que es de Boca, capaz que estamos con Carlos, que es no sé qué hora será, pero eh, de la banda, de, de Boca, bueno, bien ahí, ¿entendés? ¿Y qué pasa? Hoy en día estamos acá, ¿no? Estamos todos juntos, pero después agarramos y estamos con 10 hinchas de Boca, que no sé, tengo dos canciones de Boca, se cruza uno de River y, y le pegamos. ¿Por qué? ¿Por qué sea esto? ¿Por qué? Porque uno se fusiona con otro, y se, se, se le da agua pesa el, el, no el grupo te lleva ¿no? claro, el mismo grupo te lleva a necesitar la violencia ¿por qué? ¿por qué vivimos con, esa, con ese nivel de violencia en la sociedad? es algo que la verdad que lo deberíamos erradicar, por eso que creo que están muy malas barras de fútbol y que la deberíamos erradicar de nuestro país Carol, ¿nos mandas un temita musical? voy con disciplina acá estamos fumando y así mi cuerpo no se contamina más, de encima el Per i saber su Pues entre hermanos nos amamos, nos damos bendición, deseamos, nos tranquilizamos, oramos y para el King trabajamos. Pues a Dios sentimos dentro, agradecemos la comida que la madre tierra entrega y disfrutamos. Que con la ganja nos purificamos, meditamos, el tóxico fuera lo desechamos, pues no nos contaminamos. Muchos como yo anduvimos por caminos malos pero por nuestro señor fuimos llamados y fuimos y estamos y el pasado recordamos y orgullosos nos sentimos pues de aquello ya salimos demos gracias que ya en camino vamos hacia nuestro el fuego arde y se hace tarde. El tiempo en Babilonia no es eterno. El tiempo pasa y es irrecuperable. Pues arrepiéntete y no busques más culpables, no. Que la bondad de él es inimaginable. Que la bondad de él es inimaginable. Rastafara y cabeza de la Solo, como que solo com haguem. Jo ras de for cabeza de la creación, hace to de sayón. Ja Trata mantengamos la conexión. No me dejes solo en Babilón. que Las cosas de frente, las cosas por su nombre su Ignorancia la quemo con el fuego de ya Rasta por ahí Si paso por su lado a mis espaldas me miran muy feo Y de frente me saludan pero nada yo les creo Hipócritas de mierda y cínicos es lo que veo Pero basta de eso yo no estoy pa' su hueveo Es ignorancia lo que emana de tus ojos Es ignorancia lo prender a tus hijos es ignorancia es ignorancia es ignorancia lo que te domina soy justo clave en mucha de esa copucha que por ahí se escucha gente no tiene nada mejor que hacer que se vaya la chucha y al chismerío andan pendientes sus reuniones bastan en pelar a la otra gente sienten que están en lo correcto y sus palabras no las piensan las vomitan por el recto conversaciones fuera que hablan de mi y ahora sí que ya no entiendo nada de lo que pasa aquí miran mi apariencia y relacionan la demencia yo miro tu conciencia y veo solo incoherencia que los vergones Dios por juzgar sin conocer, sin saber dicen no te juntes con aquel tal raza te puede hacer mal y sin embargo lo único que hago es ofrecerles mi amistad a cambio de nada y me critican porque saben que me gusta fumar I mean. Acercate a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Casa Cultural Miguel Sánchez. Miguel Sánchez. Miguel Sánchez, Miguel Sánchez. Bueno... Hola, hola. Continuando con el programa de radio eh, Ahora vamos a hablar sobre el tema de las elecciones en el 2015 eh, Tenemos varios candidatos Tenemos varios candidatos como por ejemplo eh, Daniel Scioli Tenemos por ejemplo a Macri Y bueno, continuando un poco más con todo esto, ¿no? Tenemos que hablar sobre los candidatos, ¿no? de la eh, del oficialismo, ¿no? Los candidatos del Kirchnerismo, ¿no? Que eh, no se sé sabe quién va a ser el candidato oficialista porque porque la Constitución no se ha reformado, ¿no? Y muchos de los que se lo llaman el 8N pedían eh, la no re reelección. Entonces, hay que eh, ser realistas y plantear eh La corriente es un sistema de cosas que te influencia Un camino rutinario no es más que una secuencia Nacer, estudiar la historia que ellos te imponen Mientras conoces las drogas legales que ellos te ofrecen de joven Luego tu vida se basa en mirar como tus hijos del sistema comen Y tus tiempos te en cada vez querer más money Porque creo que mientras más tienes ellos menos te joden Oh no Eso oigan, todos escuchen Mira, busca la conciencia Ténganle paciencia a La vida más autoestima y autosuficiencia No puede ser que por un tropezón Te eches a morir Y guardes males en tu corazón El dolor pa' fuera Ya me he cansado de repetirlo Es que algunos te escuchan Pero no basta con eso, esto hay que asumirlo Pa' que te sirva Y no te duermas Y cuando te toque ir al que Tú tengas fuerza de guerrero de cada cosa que el más alto destine en tu sendero, aquí no hay quien llegue primero, aquí está el que se ama, ama al prójimo, es inteligente, es verdadero, palabra de guerrero, llega a las alturas cuando no hay terceros presentes, soy consecuente con saber que ya Yaya es omnipotente, para dirigirme al que me guía no necesito gente presente, oiganme Trata, trae mensaje, ustedes corran la voz para que te divulguen Tanta gente miente Y por ser la mayoría lo que van perdidos, les siguen la corriente Oigan, todos escuchen Trata, trae mensaje, ustedes corran la voz para que te divulguen Bueno, tenemos otro comentario, ¿no, Laura? ¿Podrías leerlo, por favor? Sí, bueno, el comentario es de Pierre Dice que los Barrabás son simpatizantes De clubes de cabezas de descentralización Buscan hacer de un partido una agonía, buscan atemorizar y denigrar el fútbol. Demostrar que no hay, na, no hay nada mejor que la violencia. Quizás en algún momento mejorarán las cosas, pero mientras haya corrupción de parte de la policía que debería vigilar y los bolsillos llenarse, los clubes siempre estarán estos sujetos. Bueno, gracias por el comentario. ¿Qué opinas, Nahuel? Sí, la verdad que coincidimos, adherimos con pier la verdad que muy amable pier siempre nos comenta y como decíamos recién es un fenómeno que hay que erradicarlo, así que me parece muy oportuno el comentario, muy importante y muy inteligente. Ahora sí, continuando recién que tuvimos un desperfecto técnico acá con los micrófonos, eh, el tema que vamos a plantear ahora en la mesa es el tema de las elecciones del 2015, porque la verdad que eh, pasa el tiempo... Y eh, estamos hoy en día en 2012 Y eh, estamos a tres años de las elecciones presidenciales Y no sabemos qué va a pasar No sabemos quién van a ser los candidatos no Sabemos que la constitución no prevé una red en reelección Pero sabemos que la constitución se puede reformar que tenemos el artículo 30 de la Constitución Nacional, que habla de la reforma de la Constitución Nacional. NASA, ¿te gustaría explicar el proceso de reforma de la Constitución o querés que lo hablemos en un rato? No sé sí, si sí, sí, ahí lo menciono, ahora ahora leemos bien el artículo para, para que quede bien claro, ¿no? Pero pero como decís muy bien de, de la elecciones de 2015, que más no estamos anticipando, pero pero como lo mencionamos en los programas anteriores, eh, la oposición está desapareciendo, la oposición no... Eh, está dejando terreno que de hecho la oposición la, el oficialismo lo está, está agarrando ese terreno que es bastante listo Si la oposición no aparece, está muy bien de que el, el, el mismo oficialismo lo tome, ¿no? Eh, cabe destacar que por ahí el único opositor que había en, en Argentina del, del oficialismo era Macri. Y sin embargo, creo que con su gestión terminó de, de sepultarse a él mismo y haciendo imposible, yo creo que si él se postula para presidente, es, es imposible que gane, pero yo creo que él va a ser más inteligente y no se va a postular para presidente para pasar vergüenza. Es verdad, de hecho Macri se quiso postular en las elecciones pasadas, pero como vio cómo iban las encuestas y vio que Cristina estaba estaba bastante bien, eh, se bajó. Ahora ahora quisiera leer el artículo 30 de la Constitución Nacional que habla sobre la reforma constitucional, así debatimos a ver si, si se puede reformar o no. El artículo 30 de la Constitución dice, la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las dos terceras partes, eh, de al menos de sus miembros. sí Pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. ¿Esto qué quiere decir? Que la Constitución se puede mencionar en un artículo o en toda la Constitución. sí Que se necesita eh, una ley, ...de necesidad de reforma, que esta va a ser dictada por el Congreso de la Nación... ...por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros... Eh, que ...no los que estén presentes, la totalidad de los miembros, ¿sí? Y que después de esto se tiene que llamar eh, a votaciones para elegir... Eh, ...una convención constituyente, ¿sí? Donde van a haber muchas litas y, y, y se elige la convención constituyente... Y esto no significa que se va a reformar la Constitución, sino que significa de que esa convención constituyente eh, derivada ¿sí? es la que va a analizar si se debe o no reformar la Constitución. Y si deciden que se debe reformar, ven qué artículos se tienen que reformar. Por eso tiene que estar establecido en la ley del Congreso. Entonces, para que a la gente le quede bien en claro, ¿quiénes son los que reforman la Constitución? La Constitución la termina reformando el Congreso Constituyente, ¿sí? Pero que son elegidos por el pueblo. Eso hay que aclararlo. Esos esos eh, asambleístas se puede decir, ¿no? Sí, sí, sí. Esos asambleístas no per, pueden pertenecer o no a alguna alineación política, pero también pueden ser personajes, por ejemplo, algún artista muy carismático, por ejemplo, me imagino un Marcelo Tinelli, puede formar parte de, de esas asambleas o no? Eh, no, no estoy bien interesado Me parece que tenés que pertenecer ¿sí? a, un, a un bloque político Pero son como las listas presidenciales ¿sí? Esto hay que aclararlo Son, por ejemplo eh, Se presenta una lista con todos los nombres De los constituyentes que se están postulando ¿sí? Entonces se puede presentar eh, una lista oficialista, una lista opositora y distintas listas opositoras. Todos los candidatos del país presentan una lista, como por ejemplo la UCR, como por ejemplo hoy en día diga el PRO, el oficialismo, el, los partidos de izquierda. Todos van a presentar una lista con candidatos, como puede ser. Es muy parecido a la lista de los candidatos presidenciales, el tema de las legislativas. Es lo mismo, solo que en vez de que poner un presidente, bueno, se van a elegir los constituyentes, porque los constituyentes son los que reforma la constitución a ver, sí, con el 8 así que, que vivimos ahora que sí se hablaba mucho de la no no a la reelección -re sí y, y es algo que está estipulado en la constitución que se puede hacer es algo constitucional ahora quisiera que ustedes me megan su opinión si, si está bien o está mal una hipotética, ¿no? Porque no se está se está hablando pues hipotética reforma constitucional. Si tenemos un artículo en la Constitución, que es el artículo 30, que establece que se puede reformar la Constitución, me parece que en cualquier cabeza de cualquier persona que piense un poquito se tiene que dar cuenta de que la Constitución se debe y se puede reformar. ...cuando se declare la necesidad de reforma... ...entonces me parece que... ...esa gente que participó del 8N... ...donde se caseroleó... ...para pedir muchas cosas sin sin sentido... ...y otras que tenían sentido... ...como por ejemplo la inseguridad y la inflación... ...pero me parece que pedir por la Nora... ...re-re... ...me parece eh, una estupidez... ...porque tenemos un artículo que lo está avalando... ...entonces... No lo veo para nada mal el tema de que se reforme la Constitución porque ya se ha reformado. La última vez que la Constitución se reformó fue en el año 1994 y eh, se reformó para seguir avanzando. Para seguir avanzando en el ámbito jurídico, en el ámbito de la convivencia social, en el ámbito de la protección de los intereses de la sociedad. Entonces es importante que se sepa esto. Que se sepa que la constitución se puede modificar y que hay un artículo que lo está avalando. Y así que, y me parece que si se reforma está bien porque tenemos un artículo. Y no veo que eh, Cristina quiera reformar la constitución para de vuelta ser elegida presidenta. Entonces, pensemos un poco. Cristina, la segunda vez que se presentó, ella no quería presentarse. Se presentó porque el pueblo se lo pidió. Ella dijo, yo estoy muy cansada ella no no se iba a presentar hasta que después se presentó, ella quedó muy dolida después de la muerte de Néstor entonces, me parece que Cristina no se va a arriesgar a presentarse otra vez más No, realmente yo creo que tampoco Cristina va, va a presentarse una vez más en caso en el caso hipotético de se apruebe una reforma de la constitución no creo, puede ser que se toque el punto del artículo 30 que habla sobre la reelección pero yo no creo que Cristina vaya a presentarse nuevamente, porque realmente a ella misma se la anota Yo por lo menos la noto agotada, se la nota ya fastidiosa, además de tener que aguantar todo, todo toda esta presión de, de los medios, de la gente opositora. Y volviendo un poquito con el tema del 8N, creo que está bueno recalcarle a esa gente del 8N que se queja por la reforma de la Constitución, es que ellos van a tener la posibilidad de votar a quienes crean que, que son capaces para que los representen en esa asamblea en caso de que se haga. Porque, como alguien dijo nace que se haga la asamblea no quiere decir que se va a reformar la Constitución. Es que, es que ahí está el punto, ¿no?, desde mi punto de vista. Porque decían, eh, no queremos a la, la reelección. -re Pero, diciéndolo como si la si Cristina se despierta y dice, bueno, quiero reformar la Constitución mañana para poder postularme de nuevo. Bueno, saco una ley y se y se reforma la Constitución. No, se necesitan las dos terceras partes... De la totalidad de los miembros del Congreso ¿Esto qué significa? Necesita de la oposición Necesita de la UCDR, necesita del FAP Necesita de todos los partidos Que están en el Senado y la Cámara de Diputados Es decir, que no se puede eh, Sacar una ley de necesidad de reforma eh, Con los votos del oficialismo nomás Tal cual Entonces, adherimos a lo que dice Nasa Me parece que, que Como dijo Nasa recién Si se da la reelección -re Si se da la reforma de la Constitución Va a ser ...con el aval de la oposición... ...porque la oposición va a tener que votar a favor... ...de esa reforma, de ese proyecto de reforma... ...entonces, y como decía Nico recién... ...cada uno... Eh, ...elige a quién va a votar... ...entonces, si ven que se presenta Cristina... ...y la ven como una tirana... ...como una persona que no... Eh, ...contribuye al avance de nuestro país... ...pueden votar a otros... ...entonces me parece que... ...desde el lado de la oposición, como no hay una oposición concreta tampoco como no quieren ver que Cristina, que Cristina siga gobernando como no quieren ver que el país se creyendo que creciendo por eso de ese lado ellos lo ven mal eh, eh, quisiera recordar a la gente no en nuestro facebook el mirador espacio programa así que, que subimos un estado así que para ver que la gente nos diga qué opinan sobre una posible eh, reforma constitucional eh, además para agregar esto de la reforma constitucional creo que es bueno es eh, pensar de que yo creo que es la gente tiene que ir a votar por esta reforma como casi como si fuera elecciones presidenciales, Porque creo que son aún más importantes que las elecciones presidenciales. La Constitución define básicamente la carta magna de es la carta magna de todas las leyes, y va a definir no solamente esta presidencia ni la que viene ni la que viene, sino todas las presidencias que regirán en Argentina hasta que haya otra otra otro intento de reforma o alguna reforma. Sí, de hecho no, no se va a Eh, si se presenta una, una ley encima de hacer una ley de necesidad de reforma en esa ley de necesidad de reforma se tienen que estipular si ¿sí? todos los eh, artículos que se, que se quisieran reformar y no se puede reformar una constitución no se puede reformar tan solo un artículo de la constitución nacional así que tienen que establecer pero eh, hay que hacerlo de una manera democrática porque la última reforma como ya sabemos se hizo en el 94 con la presidencia de menem eh, de que <risa> tenemos madera muchacha como siempre decimos Eh, pero se hizo, manera... <risa> se hizo una manera Se hizo de una manera hizo una manera turbia, ¿no? Porque eh, Menem en ese momento eh, Ganó las elecciones Y el que le dejó el mandato fue eh, Alfonsín, ¿sí? Y, y, y era el partido opositor más fuerte Entonces para que se vote La reforma se necesitaba la aprobación de la UCR, entonces ahí surgió el pacto de olivos Vamos a decir a la gente, es un pacto donde se reunió Carlos Menem con Raúl Alfonsín padre, en el cual eh, hicieron un acuerdo en el que se estableció que se iba a reformar la constitución nacional pero qué pasa, había intereses encontrados ahí, porque Menem menem quería la reforma constitucional, Menem sabía que tenía la mayoría y que podía ser reelecto y Alfonsín, no sabemos bien cuáles eran sus intereses, pero debió tener sus intereses para aprobar Pero ahí hubo una cláusula a cerrojo que estuvo muy mal y no sé cómo tuvo la aprobación constitucional de esto, que cuando vos establecés eh, en la ley de necesidad de reforma los artículos que querés que se reformen, eh, pueden reformarse o no, ¿sí? Y, y, le, y le podés agregar modificaciones a los mismos artículos, pero hubo 12 artículos una cláusula a cerrojo que se votaban por sí o por no, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Se creaba el jefe de, de gabinete... Eh, fueron 11 artículos por ejemplo en la reelección sí de vicepresidente y de presidente Balotage el, Balot co el consejo de la magistratura también verdad? sí eh, eh, esos 11 artículos o esas 11 disposiciones tenían una cláusula cerrojo ¿qué pasaba? ¿se votaba por sí o por no? y después había la otra cantidad de de, de, de, de, de los artículos que se podían reformar que así le podía hacer un eso que vamos a decir la verdad fueron de relleno porque no importaban los derechos psicológicos sí, sí, fue, fue, fue, fueron eh, los derechos indígenas y la verdad los agregaron solo porque querían la reforma constitucional y, y, y, y si hicieron una cláusula a cerrojo para votar por sí o por no, eso es algo inconstitucional y, y eso nadie lo dice yo creo que algo bueno de destacar ¿no? de Númen es que inteligente en eso por lo menos ¿no? <coughs> lo que quiso conseguir lo consiguió y que fue muy inteligente en, el, en la cantidad de tiempo del mandato que él redució el mandato que si él termine seguía se yo creo que si él terminaba su mandato de seis años a él le iba a tocar hacerse cargo de lo que pasó en el 2001 porque definitivamente iba a terminar pasando este menem este de la rúba o hubiese estado quien estuviese en lo del 2001 iba a pasar porque fue un fue como la consecuencia de toda esa fiesta que se hicieron los neoliberales yo quiero dar una pregunta a la mesa no si la constitución se reforma no y se habilita la reelección -re ustedes piensan que Cristina... ¿Se va a volver a presentar? Desde mi punto de vista, eh, si, se si se llegara a reformar la Constitución, que para mí no se va a reformar, eh, sí se presentaría, porque como sea, la verdad, que si se reforma la Constitución es para que se presente. Eh, también se está hablando de que sí de que podría presentarse eh, Máximo o, o podría presentarse... Eh, la Roque. La Roque, Galicia, de, desde el partido, sí. Sí pero igual convengamos que no tienen el mismo peso, obviamente a Alicia Kirchner que Cristina o el Corvo la Roque. Igual quizá del Corvo la Roque es mucho más entendible, ¿no? Move multitud. Claro, la Cámpora es una agrupación que mueve mucha, pero mucha gente, ¿no? Muy criticadas por algunos, Yo la verdad que a mí a mí la Cámpora me agrada, me agrada. Yo voy a ser sincero, tengo un cierto le guardo un cierto cariño a la Campora. Yo militado en la Cámpora, entonces le tengo le tengo cariño a la Cámpora. No milito más, bueno, problemas X, pero la verdad que, que son buena gente. Están con los pibes, están mancando el territorio, recorren los barrios. Esto es lo importante, ¿no? Es, es, es muy criticada la Cámpora, muy criticada por otro tipo de agrupaciones, ¿no? Porque a es fácil criticar, porque no? Porque dicen que, eh, que la, la Cámpora es el partido de Cristina. ¿Por qué? Porque a la Cámpora le bajan. Sí, la Cámpora labura. La Cámpora está, la Cámpora Cristina inaugura una placita en eh, Jujuy y la Cámpora está presente, no están otras agrupaciones. Entonces de ese lado la Cámpora es muy reivindicable. Es verdad, la, la, la oposición se llena a la boca hablando, pero a los únicos que vemos, ¿sí? Eh, ayudando a los barrios más humildes a la Cámpora. ¿Acaso vemos a la UCR eh, haciendo organizaciones solidarias, no? No, yo, desde mi punto de vista yo no los veo. ¿Existe la juventud radical? No. Mm -mm. Ah, me parecía, yo creo que la juventud la juventud radical más joven que hay creo que es de la de la generación del 55, Y si existen están escondidos. Sí, yo creo que deben estar escondidos por con los últimos representantes que han tenido, mamita. Tiene nada de mi abuelo. <risa> es que la verdad que sí, la juventud radical se ha quedado, digamos, en la Revolución Libertadora, creo que fue la última tanda por... de radicales que ha salido. Yo quiero saber la opinión de Laura de este tema. Laura, ¿qué nos podrías comentar del de, de tema de la re reelección, lo ves bien, lo ves mal, Laura? Yo lo veo bien y bueno, espero que se presente Cristina porque si no, no sé quién se va a presentar y qué van a hacer en este país. Eh, eh, está, está muy bien lo que dice Laura porque como lo decimos en todos los programas, eh, no hay una oposición fuerte. Ahora ahora vamos a hacer un juego, muchachos. Va, vamos a ver eh, vamos a ver cómo cómo está la, el, el escenario político en este momento. ¿sí? Ya sabemos que Cristina, desde el punto de vista, tiene la mayoría. Ahora bien, Cristina. Eh, si, si no se presentara Cristina Desde su punto de vista ¿Cuál es eh, el, el, la figura Más importante de la política Que podría llegar a ser presidente? ¿De la oposición me quiere decir? Eh, no, de todo, ya puede ser de Si, si Cristina no se llega a presentar Y si... mirá, Nico, ¿porés opinar no? vos? Para mí realmente Creo que son dos Y por ahí tres Macri queda afuera eh, Para mí que tiene muchas posibilidades Si no se presenta Cristina es Scioli. Dioli y Viner, más allá del, del narcosocialismo, Viner creo que tiene muchas posibilidades de ser presidente más por la cantidad que sacó en las anteriores en la sí, última fue la, la segunda fuerza más claro. Y más eh, esa gente que es opositora a, a Cristina Cristina Besquez Antica va a votar al partido a un partido que gane, le gane a Cristina, no va a votar a una ideología, más que nada apunta a eso. Y por ahí no sé qué eh, no sé como ustedes ven, pero ella Rodríguez está, pero no, no hablando, con el wifi que lo veo complicado. Yo igual desde mi punto de vista yo creo que bueno, Scioli es una de las es uno de los personajes, ¿no? de no sé si de la oposición porque bueno, hoy en día está, el, está del lado del criminalismo, es uno es un, es un brazo del criminalismo que está gobernando la provincia de Buenos Aires, la gobierna a su a su uso y plecher, pero tenemos que ser realistas que Scioli es una fuerza importante, Vile es una fuerza importante y bueno, eh rodríguez es una fuerza importante pero bueno es una fuerza importante en san Luis que es una provincia que no es una provincia muy relevante que tenga mucha mucha cantidad de población como que pueda votar y que pueda eh, ganar una elección me parece que es importante macri macri en la ciudad autónoma de buenos aires pero seamos realistas si la ciudad autónoma de buenos aires ganó cristina me parece un poco ilógico que gane macri y bueno alfonsín la verdad que quedó bueno la verdad que ricardo alfonsín no, no que Raúl es un es un eh, Yo creo que sí eh, hoy si sí existiría Raúl Alfonsín le metió una patada ya sabemos dónde Porque no es el radical, no es el militante que fue el padre, el hijo Entonces ahora si, si vemos lo, lo, lo que tiramos a la mesa y, y lo juntamos y lo, lo armamos en, en las elecciones eh, También mencionamos que se podría presentar el Cuervo Larroque por el Frente para la Victoria sí Pero también está Scioli Hay que mencionar también que Soli perdió un poco de apoyo eh, de Cristina, entonces no sé si todos los votos de de Soli irían. ¿Habrá algo bueno que Sí, convengamos que bueno, que Soli eh, con este tema del de, tema de que bueno, que todavía no está el tema de la reforma, Soli creó su propio partido, su propia agrupación, la Juan Domingo, que la Juan Domingo es la agrupación que la va a respaldar, lo va a respaldar a él. Entonces, exactamente, tenemos que ser realistas. Lo que bueno, eh, bueno Hay que, hay que ser realista también decir, bueno, quizás preferible que, que gane Scioli, porque sabemos que no va a robar con las dos manos, va a robar con una sola mano. <risa> nah, nah, <risa> un un un, negro, un, no, un comentario negro. No pueden hacer ese chiste. <risa> un comentario mío atrevido, pero bueno. Eh, hay que saber está bueno, que sioli tiene el apoyo de la provincia de Buenos Aires. Que la provincia de Buenos Aires saca Eh, una cantidad de porcentaje y tiene una cantidad de población que desestabiliza una elección. Es importante. ¿sabes? Hay provincias que son desestabilizadoras, como por ejemplo la provincia de Santa Fe, como por ejemplo eh, la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo Mendoza y como por ejemplo Entre Ríos. Creo que son son provincias que tienen mucho cabal de población. población sí. Entonces, hay que tenerlas muy en cuenta. Scioli en la provincia de Buenos Aires ganó con un 60%. Ganó con un porcentaje superior de Cristina. Entonces, tiene... Eh, Tiene gente que lo está respaldando de la provincia de Buenos Aires. Me parece que va a ser un candidato fuerte. Wiener también va a ser un candidato fuerte. ¿Pero qué pasa? A Scioli no lo va a respaldar el Frente para la Victoria. ¿Quién va a respaldar el Frente para la Victoria? A Cristina, si se vuelve a presentar. O a la roque que es el dirigente de la Cámpora. que la verdad Pero que ahí, yo, ahí los votos me parece que se van a dividir, ¿no? Me parece a mí que los votos no se van a dividir por, por dos cosas. Porque la los que son kirchneristas van a hacer la línea de Cristina, así si que Cristina dice, apoyemos a la Roque. Vamos a apoyar a la Roque. Era como de como Perón. Perón dijo, apoyemos a Frondizi, <ríe> la gente apoyó a Frondizi y quién ganó? Ganó Frondizi. Entonces, me parece que a mí que, que Cristina va a decir, apoyemos a la Roque, ¿Por qué? porque es porque es dirigente de la Campora. Seamos realistas. Viene Cristina y la agrupación que la respalda la Campora, no hay otra agrupación que la respalde, es así, la bajan ni a Balacambre, después de la Campora baja con unidos organizados que es a todos. Por más que seamos realistas que que que están todos en en el mismo piso, no. Sabemos que la Cámara está un poco más arriba. ¿Por qué? Porque la agrupación de Cristina es la agrupación del hijo de Cristina el hijo de Néstor, que es Máximo Kirchner. Entonces a mí me parece que a eh, Cristina le va a dar eh, el aguante, eh, el peso político se lo va a dar al Cuervo Larroque si se presenta. A Scioli no, porque Scioli ya tiene su agrupación, que es la Juan Domingo, que la Juan Domingo lo va a respaldar a él, que lo va a bancar mucha gente. ¿Por qué? Porque piensan que Scioli es la renovación de la política, como quizá mucha gente pensó que la renovación de la política era Néstor. Entonces, la gente que no va a bancar a Cristina Pero que sabe que la oposición es más nefasta Que lo que está hoy en día Lo va a respaldar a Scioli. Entonces, a mí me parece que Dos fuerzas que van a tener mucho peso van a ser La Roque y si se presentan o al sea, candidato oficialista Pongamos que sea la Roque o sea Cristina Va a tener, va a tener mucho peso Scioli va a tener peso Viner va a tener fuerte eh, peso Macri, si hay que ser realista, no va a tener no, mucho veo, veo peso complicado que se Rodríguez, tal cual Rodríguez Sam, no creo que tenga tanto peso estamos ¿Samos realistas? Eh, Rodríguez Asos, señor feudal No nos olvidemos que puede ganar el eh, Carrió Guarda, ah, Carrió. <risa> no lo estipulamos Muchachos, si sí, pasa las primarias Obviamente, hay que ver quien la bota sí, sí. también Claro, a Carrió hay quien la bota La bota a Katy <risa> <risa> Claro, la bota Gente que, <risa> gente que... <risa> Dos malos, la buena, ¿eh? Y bueno, hay que ser realista Hay que ser realista en la vida no, no, no, tiene muchos votos. Yo creo que Carrillo no, no la vota ni la abuela si vive. Entonces, un, en las últimas elecciones sacó un 1,5%. Claro, yo no sé si hoy en, si hoy en día pasa a las primarias Carrillo. Entonces, ahora como con lo que dijimos, ya sabemos que Viner va a tener el colchón de votos que tuvo un 16% aproximadamente lo va a tener, <risa> ¿sí? Eh, Rodríguez Sá va a tener su 7%, no, eh, no, más eh. que nada Viner, yo creo que que va a tener ese colchón de votos porque es el único candidato, digamos, opositor que tiene una, una reputación que no es eh, horrible porque todavía que, que todavía hasta, hasta lo del narcosocialismo socialismo <risa> que más o menos la rema ya después de Avin en picada le pegó a la Roque ahí igual yo ahora que estamos hablando del tema de las elecciones 2015 uno quizás puede relacionar que la Roque le pegó a Viner o le pegó a Saffe, ¿por qué? Por el tema de las elecciones, yo nunca nunca me lo puse a pensar de ese lado, pero ahora que estamos que tenemos el debate a la mesa, me parece que Eh, también se puede dar esto de dos fuerzas políticas, o el socialismo o el no racsocialismo, como le quiso decir la Roque, y la fuerza eh, oficialista, que va a ser la, eh, la Roque. Entonces me parece que desde ese lado, ahí se está tejiendo como una puja política entre lo que sería el socialismo y lo que sería el oficialismo. eso Es un tipo inteligente, vamos a decir la verdad, porque la Roque está agarrando terreno. La ahora en los últimos tiempos está ganando terreno, está ganando protagonismo. Creo que si lo hubiese hecho eh, antes de las elecciones hubiese sido el vicepresidente desde mi punto de vista porque le feo con Vudú. Eh, Cristina iba a decirle, le con Vudú. Le está rato con los vices. <risa> le erró con los dos vices. Con Cobos. O con Cobos. Pero ahora como decimos viene va, va a tener su colchón de votos alfonsín va a tener su colchón de votos eh, Carrió va a tener su colchón de votos y pasa a las primarias y sí, la bota Katy, sí, la bota Katy. Su, su almohada de <risa> votos sí, sí, ni colchón, <risa> la sábana de voto no sé. entonces ahora hay que ver ese 54% de Cristina hay que ver cómo se reparte gran parte va a ir a, al candidato oficialista eso es obvio pero si se presenta Scioli se va a llevar una parte, si se presenta Macri, por más que nosotros decimos que no no se, se pueden, no se puede presentar, se va a llevar también una cantidad de votos. Entonces, desde mi punto de vista, no creo que haya una victoria aplastante como la tuvo Cristina y, y creo que se va a ir un balotage. y ahí y ahí va a ser importante eh, ganar y cooptar los votos eh, de, lo, de las otras fuerzas. Creo que que más o menos concordamos en que el candidato oficialista va a llegar por lo menos a Balotage, va a llegar si es que no gana, para mí, si no gana en primera ronda llega un Balotage por lo menos y después, es bueno como aclarar que, algo que por ahí es que, yo creo que si Scioli, Scioli ganó, ganó en Buenos Aires con un apoyo del 60% ciento, ¿eh? pero bajo la bandera del Frente para la Victoria si Scioli se presenta sin en Frente para la Victoria sin esa bandera a unas elecciones presidenciales yo no sé si saque esa cantidad de votos ¿eh? Yo la verdad que la, la vez pasada pasado con la NASA, ¿no? Y decíamos, ¿y si se presenta la nata? O sea, o sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Me ah, parece muchacho. No, no, no, está bien, por formas que sea un, un gordo runfla, porque sí, porque sabemos lo que, pero tenemos que ser realistas de que hay un sector, hay un 1%, ah, de la raja de una patada, horrible. Esperemos, pero pero bueno, ¿Y qué opinan de Moyano? ¿No piensan que Moyano puede ser una fuerza opositora? Y creo que, desde mi punto de vista, Moyano fue, eh, creo que, que se separó de, de Cristina y, y tuvo otra visión, por, porque tenía esa, esa idea no de, de, de, de, de ocupar un cargo mayor, de, de ser sindicalista, y, y ahí le rofeo. Porque nosotros vemos las movilizaciones que tuvo Moyano cuando estaba con Cristina. Vemos la gente que movía Moyano, Moyano movía más gente que el 8N, o sea, hacían una los, los camioneros estaban a muerte con Moyano. Pero vemos la CGT después de que se peleó con Cristina. Y hay 45 CGT. O sea, ¿de qué me viene a hablar? Viene a decir de que la CGT eh, es Moyano, no, la CGT no es Moyano, ¿entienden? O sea, CGT ahora no mueve nadie, no mueve menos que la barra de Chacarita, que menos joder. No sé si lo que sí se puede concordar es que por ahí Moyano es el exponente, la cara más visible de todas la, la, la cantidades de agrupaciones de CGT que hay. Pero creo que Moyano, por un hecho de, de moral, la Argentina no va a votar a Moyano. ¿Saben por qué? Porque la clase alta opositora a Cristina o esa clase media que es opositora, no se va a bancar votar a un sindicalista que toda la vida vieron como un negrito cabeza que hace poco, hasta hace <ríe> seis meses, lo vean como un negro cabeza que está con... Los, pobre bueno. y hoy supuestamente es eh, el ídolo de, de, de las multitudes, ¿no? Sí, pero no, no quiero discriminar, pero no creo que tenga la, la capacidad para llevar las riendas de una nación. Yo creo que Moyano se quiso presentar en nuestro país como Lula da Silva. Pero, ¿qué pasa? Moyano no, no le llegan ni a los tobillos a Lula. porque Porque Lula es un sindicalista que nació de abajo, pero que él siempre mantuvo una ideología política. Él nunca se separó no de ningún... No Claro, no es panqueque como Moyano. Entonces partiendo de esa base a Cristina, o sea, a Mosh, perdón, a Moyano, lo hizo fuerte Néstor, porque porque Néstor bancó a Grimo Cameneros. Te estaría veo en Néstor en este momento, ¿no? Sabe lo que le daría una buena parada en la bola le daría. No un 95% se lleva a Néstor en la selección. Tal cual. Otra cosa que tendría recalcar. En la época de Perón, el sindicato fuerte fue lo boom ¿Qué pasaba? Luego respondía a Perón que era el sindicato más fuerte, la gremio más fuerte, los metalúrgicos. ¿Qué pasaba? En la época de Néstor Néstor le dio mucho peso a la CGT, a la CGT, de, a los camioneros de Moyano. Entonces, él, en ese momento un camionero cobraba un montón de dinero, cobraba el triple que, que ganaba un trabajador que, común que laburaba ocho horas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Moyano se pelea con Cristina, a los camioneros le quitan todos los beneficios que tuvieron. Entonces, la gente que antes acompañaba a Moyano, porque Moyano los dignificó, porque Moyano le daba beneficio, lo dejó de, de acompañar. ¿Por qué? Porque antes, un camionero, lo que ganaba en tres viajes, lo ganaba en un viaje. Y hoy en día, para ganar lo que ganaba antes en un viaje, tiene que hacer tres viajes. Entonces, el camionero está enojado con Moyano. Entonces, como el, el, el camionero no lo apoya. El camionero no se no se asocia ese gremio, a, a ese sindicato. No lo va a bancar. ¿Por qué? Porque esos beneficios se los han quitado. ¿Por se los han quitado? Porque Moyano no fue muy sindicalista No se supo aliar con Cristina, que era la fuerza dominante No fue un vivo como acá, acá en Blasategui tenemos a Musi Que Musi se acomoda con cualquier partido político Pero Blasategui sigue, sigue creciendo Entonces, ¿qué pasa? ¿La gente a quién le ponen los votos? A Musi, no se los pone a otro ¿Por qué? Porque Blasategui sigue, cre sigue creciendo Entonces, el error de Moyano fue pelearse con Cristina El error de Moyano fue llamarlo a Néstor Pocas horas antes de que Néstor falleciera eso hay que recar eso hay que recordarlo, hay que, recordarlo hay que hay que recalcarlo moyano fue uno de los factores que secan la muerte de néstor moyano no quería correr a néstor Tenemos que ser realistas a néstor le pegó mucho en el libro que yo le hizo que sobre Cristina comentan como cómo es pasó cómo fue la, la, la rutina de néstor el día anterior y la, la llamada de, de moyano una de las llamadas que recibió la última llamada que recibió néstor Entonces sabemos que uno de los factores que le desencadenó fue la pelea con Moyano esa noche antes de morir. Y le pegó fuerte el tema de la muerte de Manuel Ferreira en 2010. Entonces, volviendo con este tema, Moyano fue un vivo y fue un tonto. Fue vivo como estuvo con Néstor porque hizo bien las cosas, con Néstor se portó bien, Néstor le dio la aguante. Y Moyano mo movilizaba mucha gente. Hoy en día con Cristina se equivocó, se peleó, se separó. Se separó de su ideología Y ahora, antes los veías Diciendo, no, Clarín miente Y hoy en día lo ves en, te, en, en TN Él fue quien puso esa frase Tal cual, y los ves ahora en, en las dos voces Y vos decís, ¿dónde quedan las ideologías? ¿Se vendieron las ideologías? Entonces me parece que una persona como Mujano No puede ser nunca Un candidato Que albergue Un colchón de votos Para poder Dar la lucha en las elecciones de 2015. No lo veo. Un candidato de la oposición firme. No lo veo. Veo a otros candidatos. Pero no a Moyano. ¿Por qué? Porque la sociedad de no lo quiere. Porque toda la vida le tuvo asco. Toda la vida. Desde que tuvo con Néstor. Los mismos que un arista no querían a Moyano. ¿Por qué? Porque sabían lo que era. Sabían que era un mafioso no sabían que una persona que venía del peronismo bueno del peronismo que va y baja los barrios era un peronismo que venía del peronismo sindical de la lucha, de los patoteros de los gordos de Moyano que salían las camperas, sacaban un fierro y negociaban con la patronal así negociaban con la patronal no era que demo, demo, eh, negociaban democráticamente no había el tema de esas paritarias que se daban sí democráticamente que se sentaban en una mesa y discutían no, ponían un fierro sobre la mesa y qué pasaba lo de la patronal que iban a hacer accedían entonces de ese lado se, se conquistaban derechos, se conquistaban derechos pero qué pasaba de ese lado estamos viendo también la violencia la violencia política, la violencia en, en el área sindical que hay que erradicarla también como hablamos recién de la violencia en las canchas de fútbol de los Barrabrabas también tenemos que reconocer los sindicalistas que hay muchos sindicalistas turbios mafiosos que lo único que realizan son generarle beneficios a los trabajadores a costa de qué a costa de una violencia anterior Acosta muchas veces De los despidos de los mismos trabajadores ¿Por qué? Porque el sindicalismo no está bien visto en la Argentina Tenemos que ser realistas De que muchos sindicalistas Son la peor lacra Que pueden haber existido en otro país Los peores Entonces, desde será de que mejorar el sindicalismo Hay que mejorarlo y hay que Renovarlo Hay que hacerlo más transparente Hay que dejar de bancar a sindicalistas como Moyano Que se dan vuelta Porque son panqueques Porque cuando tuvieron todo Porque las buenas estuvieron Pero las malas que dijeron? No, basta, viejo Y no es así Cuando Cristina se quedó sola Nos fuimos llanos A apoyarla Entonces Desde ese lado Lo veo Muy nefasto Y lo veo muy Poco Muy poco hombre Y con muy pocos códigos Sabiendo que en esto Lo bancó siempre Vos tenés que bancar a la mujer La persona que te bancó la persona que te hizo llegar a donde llegaste De la persona que te dio el poder Para vos movilizar tanta gente Para vos ganar La titularidad de la CGT Para vos llegar a un gremio Porque antes Moyano no lo conocía ni la mamá Entonces tenemos que ser realistas de eso Moyano llega A dar el peso político y el poder que tiene Gracias a Néstor Y se cagó en Néstor Porque lo usó Lo usó como un forro, como un preservativo Lo usó y lo tiró Y fue así, y se le cagó en Cristina. Entonces, Moyano es una persona carente de códigos, carente de ideologías y carente de todo lo que uno se le pueda llegar a imaginar. ¿Por qué? Porque se cagó el que le dio de comer, no se caga donde se come. No, sí, realmente que sí que... Moyano es una persona... Yo creo que forma parte de esa de ese, de ese peronismo sindical que de derecha no yo creo que si hubiese estado un par de años atrás hubiese, hubiese sido la, el que arremetía arremetía contra la juventud peronista en la masacre de seisa laura vos qué opinas del tema moyano eh, yo pienso que bueno que la gente no, no lo va a votar y que no puede llegar a hacer nada en este país ya que el, el, los cayó lo cayó no salía adelante y le dieron un poder fue Néstor y Cristina y bueno, entonces ahora es la fuerza opositora pero no, no pienso que llegue nada ya que ya que no hizo las cosas bien Yo quiero preguntar Laura, ¿cuál es tu opinión sobre, sobre el país? ¿Vos qué, qué piensas ¿El país avanzó? ¿El país retrocedió desde la llegada de Néstor en el 2003? ¿Qué opinas Laura? Coméntanos no, Yo pienso que no, que el país eh, mejoró de que está Néstor y que bueno que sacó adelante el país después de la crisis que hubo, hubo un crecimiento grande. Y bueno, y estaba mejor el país. ¿Qué opinas del 8N ahora? Bueno, el 8N pienso que no sé qué fue una vergüenza porque la gente que fue no se fun, no, fue, no se fundamentaba. Fueron por fueron por distintas causas, no es que hablaban de de algo en, algo en común todos. No había una causa homogénea, ¿no? No había un reclamo ...que era llevado por todos, sino cada uno lleva un reclamo personalmente. O sea, era él. O sea, el ego que tenía cada persona de decir. Como yo no tengo plata en el bolsillo porque soy clase media alta... como que esa plata me la están sacando para qué? Para bancar a una persona que necesita realmente. A mí me molesta porque yo soy egoísta y quiero tener todo para mí. Eh, lo, lo que no mencionamos en este programa, ¿no? Eh, la alianza Moyano-Macri. En mi punto de vista le sigue arrando eh, Moyano, le estaba arrando hace rato cuando se peleó con Cristina y ahora juntándose con Macri. ¿Qué pretende? ¿Llevarse los votos de Macri. ¿Qué, qué pretende una una candidatura presidencial, una candidatura presidencial Moyano-Macri? Nada sin entendí. Además tenemos que recordar, ¿no? Eh, qué porcentaje puede llegar a sacar esa candidatura, o sea, qué porcentaje puede a sacar Macri y qué porcentaje puede llegar a sacar Moyano? O sea, Eh, seamos realistas yo no creo que ni, ni pasen las primarias yo creo que si Macri se junta con Moyano yo creo que los mismos sindicalistas de, de, de la CGT que ap apoyan a Moyano no lo van a seguir bancando porque se unen con un neoliberal los mismos personas de derecha que apoyan a Macri no van a apoyar la unión porque porque no quieran los negros cabeza de los sindicatos no, totalmente, yo creo que justamente lo que iba a decir que es contraproducente para ambos, porque los dos son totalmente opuestos Sí, es decir, son, se puede decir la misma mierda con distinto olor, porque uno viene de un palo sindicalista y el otro totalmente de un palo neoliberal. Son eh, casi opuestos, sin embargo, la ser tan opuestos se, se atraen, ¿no? Tal cual, o sea, uno viene de la izquierda y uno viene de la derecha. Al ser, como es, como dijo Nicotán, opuestos, dan ese dan esa vuelta y se termina uniendo la izquierda con la derecha. Por eso que la izquierda y la derecha en nuestro país son una mentira. Son una verdadera mentira. La derecha es una mentira como la izquierda. La única fuerza eh, con, con poder y que moviliza más es el peronismo, porque el peronismo es pueblo. Y hoy en día el peronismo es criminalismo. Lo que yo no entiendo, eh, ¿podés no estar de acuerdo sí, con, con distintas ideas, como tuvo Cobus ¿no? con, con la 125? Pero no entiendo cómo se pueden dar vuelta de, de esa manera. Porque puede ser que Cobos no, no estaba de acuerdo al 100% de las ideas de Cristina. Pero es el vicepresidente, ¿sí? Estabas en el Frente para la Victoria. Y las otras elecciones se fue a la UCR. Siendo totalmente opositor con las ideas totalmente contrarias. Lo mismo pasó con Moyano. Moyano se arma de abajo, se arma con el pueblo, con los trabajadores, con los camioneros, ¿sí? Peleaba por esos derechos, peleaba para que se los reconozcan. Y ahora lo vemos Moyano con Macri, totalmente neoliberal. Otro más que quiere regalar el país, ¿sí? Y veo, o sea, está con una persona que saca a los man, a, a los a los manteros de Florida, saca a los puesteros de Constitución. O sea, ¿qué me dice? Está sacando a, lo, a los mismos trabajadores que defiende Moyano. ¿Cómo se entiende eso? No permite el derecho de trabajar, no, otro más que también que estaba del lado del kirchnerismo, fue, fue Alberto Fernández, ¿no? que fue el ministro de Néstor y que después se fue y se fue los estudios de tele, otro más que Moyano. Entonces, como decían hace el tema recién, estás cobertando el derecho de trabajar. Entonces, estás cobertando el derecho civil, que es el derecho de trabajar. Y no se puede, ¿por qué? Porque estos puesteros estaban habilitados. Entonces, si vos me decís, sos un panchero que no está habilitado en ningún lado, no estás pagando IVA, estás evadiendo impuestos, porque Porque lo que te entra son ingresos netos, no tenés que dejar nada para el Estado. Está bien. Sácalo, pero si son gente que están habilitados son pues son trabajadores que están aportando al estado ¿Por qué vas a venir con camionetas de del de ministerio de de, ¿De espacio de espacio espacios ¿no? de medio, de espacio, sí. de medio de espacio con grúas no y amoladoras a romperle todo y no estaban expropiando porque con una apropiación se está se tiene que dar una previa indemnización y está balada por la constitución nacional y se debe declarar una ley de utilidad o interés público bien entonces están apropiando se apropiando la mercadería que tenían los puesteros y como decíamos recién es un derecho de trabajar y si esos puesteros no trabajan cómo van a subsistir ellos y su familia ¿Por porque porque le estás quitando su herramienta laboral su herramienta laboral que son las mercaderías que ellos pueden vender en la calle esos días entonces la verdad que Macri coarta el derecho de trabajar. Y si ya no viene el sector sindical, el sector de los trabajadores, como una persona que está coartando el derecho de trabajar se puede unir con otra persona que está defendiendo el derecho de trabajar? O sea, ¿la derecha qué quiere? Que el pueblo sea ignorante, dominar al pueblo. ¿Qué quiere un mundo de inclusión del 20%? Ese pue ese pueblo del 20%, o sea, ese pueblo estar reteniendo ese pueblo empresario, ese pueblo que son la civilización para ellos, y el 80% de exclusión, que son la barbarie, que son los negros, que son las cabezas, que son los trabajadores, que son explotados. Eso quiere la derecha. Entonces, si una persona que viene del sector laboral, del sector de los trabajadores, se puede con la derecha. Es algo que no se puede entender. Algo incoherente, incoherente en cualquier persona que piensa, en cualquier persona que tiene un, un, un poquito de intelecto. No, sí, realmente, igual creo que esto fue histórico en Argentina, ¿no? Estas... Estas personas que van viajando por ideologías es realmente común. Por ejemplo, Lilita Carrió es una persona, Moyano eh, es otra, Cobos... No, no, no es algo que realmente sorprenda. Eh, no, no... Sí, ¿no sí, pero vemos cómo eh, cambian de partido y crean su propio partido, como Bullrich o como Lilita Carrió. O sea, estuvieron en 25 partidos en toda en toda su, su vida. No, sí, realmente... Eh, cambian de partidos como de ropa, básicamente. Eh, por ejemplo, Elita carrillo estaban en, en el Ari, se peleó con el Ari y formó la coalición cívica. Saca una cantidad más o menos importante de votos, se manda un par de cagadas y saca un 1% en las últimas elecciones. Y tuvo que salir a decir ella que las elecciones la perdieron por culpa de ella. Entonces realmente ahí tenés a una oposición totalmente desarmada, que es justamente lo... Para mí lo que pasaba en el 8N es eso, que la gente que yo creo que parece ellos quieren reclamar por un gobierno, qué sé yo, de derecha que reclamen, si es lo que a ellos le conviene, que reclamen por eso. Pasa que no tienen un representante legítimo para ese gobierno de derecha, cuentan solamente con Cristina, el representante que queda oficialista ahora para las próximas elecciones y después saben que si votan a Macri ellos mismos que eran antes eran la clase baja, que ahora son de la clase media Ellos que mejoraron con este gobierno, el día de mañana votan a Macri, votan al a, entre paréntesis, Socialista de Wiener, votan a, no sé, a Alfonsín, votan a Rodríguez. Ustedes saben que no, no van a volver al 2001, es así. El problema de ellos es que no, no, no, son la gataflora ¿no? Tal cual. Tenemos una oposición que no está armada, una oposición carente de ideología carente no de un representante firme, de un titular que pueda representarlos y que pueda llevar adelante la bandera de sus reclamos. No hay una persona que lleve estas banderas, ¿no? Por eso vos en el 8N te encontrabas con gente que agarraba y te criticaba a Cristina, que te criticaba a Linda Agarré con gente que te criticaba a el jefe de el jefe porteño, o sea, criticaba a Macri entonces me parece que eh, no hay una oposición que levante todas sus banderas no hay un candidato de la oposición que levante las banderas de sus reclamos no hay tampoco un reclamo homogéneo porque porque otras personas como decía Nico que se fueron rotando de partido como van rotando su casoncillo, como van rotando su bombacho, como van rotando su corpiño entonces, me parece a mí que la oposición no está firme o sea, es, es claro y es evidente esto un candidato de la oposición firme hoy en día no vas a encontrar. Un candidato que saque más del 10% no vas a encontrar. ¿Por qué? Porque están todos eh, desarmados. Eh, hay eh, demasiados partidos, hay demasiados candidatos, pero hay pocas ideas. Entonces, puede abundar la comida, puede abundar el pan, puede abundar el trabajo. Pero si faltan ideas, estamos muertos vivos. Eh, creo que las ideas y la ideología se deben dar. La participación política se debe dar. ¿Qué pasa? La sociedad no está comprometida. Y los que están comprometidos son el 54% que son los que respondan a este gobierno, son los que bancan, que son los que bancan la toma, diría un conocido mío. Son los que bancan, son los que están, son los que bajan a los barrios, son los que hablan con la gente, son los que cubren necesidades, son los que militan, son los que hablan día a día en las radios, en las universidades en los colegios, esos son, esos son los que están comprometidos, no aquellos que desde su punto de vista, desde, desde sus sillas, desde sus casas, critican, porque el ser humano, el argentino, tiene eso, tiene eso de decir, está todo mal y yo no hago nada, ¿por qué? Está todo mal, trata de cambiarlo, si el beneficio va a ser un beneficio colectivo, va a ser un interés un interés difuso, porque qué? porque el beneficio va para toda la colectividad va a ser para todo para toda la comunidad para toda la sociedad entonces está bueno poder cambiar está bueno poder transformar y está bueno por decir listo, esto no me gusta, bueno, lo voy a cambiar por ejemplo voy a usar y critican a Cristina tenemos mecanismos como por ejemplo la revocación popular que si sí? bueno, si no le gustan lo pueden presentar lo presentan con una cantidad de firmas suficiente Y a Cristina la revocan, la sacan del poder. Pero ¿qué pasa? Tenemos una oposición que eh, no está organizada, que no está armada. Y que si hoy en día la sacan a Cristina, no hay otro candidato que la pueda reemplazar. Porque no hay un candidato de oposición. Cristina es la fuerza oficialista y es la fuerza fuerte en nuestro país. Es una fuerza que al 54% al 55% lo representa porque sí porque sigue una ideología nacionalista sigue una ideología de una patria justa de una patria libre y una patria soberana entonces reivindica muchas cosas del peronismo porque Cristina se reconoce como peronista se reconoce como peronista ella ha militado militó toda su vida militó en el peronismo entonces es una persona que se ve representada por el pueblo. Es una persona que banca los ideales del peronismo, los ideales de vita los ideales del Che Guevara. Reivindica muchas veces a eh, la izquierda en sus cosas buenas. Pero no es una comunista, como muchos lo dicen, como muchos lo critican. Yo tuve una vez eh, una discusión muy grande, ¿no? Eh, en el colegio donde yo iba, ¿no? Porque en una especie de convención eh, trataban el tema de la reelección de Cristina y... Empezaron a exponer los expositores no Y agarraban y dijeron que dudaban De que Cristina era abogada Dudaban De que había libertades Y decían que esto era un comunismo Yo me paré Y dije que ese discurso me parecía gorila Me parecía facho Y me cobertaron la libertad de expresión Y me echaron Entonces, yo no sé dónde no hay libertad Para mí no hay libertad En la parte de la oposición porque Porque la oposición no tolera disidencia Y les molesta que una persona Que apoye a este modelo de país A este modelo nacional y popular Critique y diga Lo que piensa ¿Por qué? Porque la oposición Quieren que todos piensen Como ellos y no es así Porque de un 100% Tenemos un 55% Que está apoyando este modelo nacional y popular Y tenemos Un 45% que no es 45% Si no es el porcentaje que sacó el voto o el candidato que sacó el porcentaje del cual vos votaste o sea que si vos votaste a Biner perteneces a un 16%, sacó sí, 16 digamos, sí. si vos votaste a Carrió 1% entonces, está bien hay una oposición, pero no hay una posición firme tenemos que ser realistas que Cristina es la única que tiene peso y la única que tiene banca ¿por qué? porque la banca del pueblo porque la bancan los pibes porque la bancan los abuelos porque la bancan los jubilados porque los jubilados están agradecidos de esto porque hay que recordar que este gobierno jubiló a un montón de abuelos que no pudieron realizar sus aportes porque porque laburaban en condiciones de esclavitud en negro porque porque levantaban plantas de lechuga porque trabajaban en el campo por eso no se podían jubilar porque los patrones no le realizaban sus aportes entonces este gobierno dijo no porque ¿Por una persona que está en blanco va a cobrar y porque esta persona que labura 15 horas y toda su familia desde que tienen 5 años de sus hijos los ponen a laburar en el campo no van a cobrar los jubilamos 2 millones de trabajadores entonces tenemos que ser realistas de que hubo 2 millones de trabajadores que pudieron recibir esas jubilaciones entonces hay un apoyo de los actores de la población hay un apoyo de los abuelos hay un apoyo de la sociedad adolescente hay un apoyo de los pibes y de los trabajadores que apoyan a este modelo a este modelo nacional y popular hasta gestión de gobierno y yo creo que si hoy en día se reforma la constitución y se da lo que la re-reelección Argentina va a volver a ganar y va a volver a arrasar porque porque no hay un candidato y mucha gente de la oposición, ¿qué va a decir? no hay una oposición firme, ¿a quién vamos a votar? al menos peor y ¿quién es el menos peor? y final caso entonces caso si Cristina se presentar, Cristina va a ganar de vuelta. Sí, básicamente, y realmente es así. Además creo que no hay nadie como Cristina como para continuar con un modelo de país. Porque creo que sería contraproducente para, para la misma nación cortar con el modelo que se viene manteniendo de estos últimos 10 o 12 años y arrancar con algo totalmente nuevo. Porque no, no, no tendría sentido, sería como volver a arrancar de cero tirar todo lo que se hizo qué qué hacemos con todas las cooperativas, que hacemos con todos los los planes, hay que eso es genera se necesita una reestructuración inmensa, como esos ingresos que se generan para la gente más pobre. que qué hacemos? ¿Le damos puestos de trabajo? que cómo vamos a hacer con de dónde hacemos los puestos de trabajo? ¿Vamos a poner más fábricas? ¿De dónde vamos a sacar las inversiones? Entonces no es simplemente Eh, vamos a votar a otro porque Cristina es mala, si no hay que tener en cuenta eso, que hay un modelo o un camino que se viene siguiendo hace un tiempo, que creo que se debe mantener aunque sea mínimamente, con, con, con... ha tenido altibajos, ha tenido sus ideas y vueltas, pero creo que es básicamente lo que necesitaba Argentina. Y que ha, ha, generó lo que generó ahora, genera esta este este reelección, esta reelección sin sin segunda vuelta, esta reelección del 54% que no que no tuvo ninguna ninguna o sea, crítica de la posición iba a tener supuestamente el Cristina, no sé Que manipuló las la urnas. Está, está bien que digan lo que quieran. Todos saben que el pueblo, que la parte baja, que todos, el, la mayoría argentina iba a estar con el oficialismo porque se beneficiaron, porque realmente se duplicó la clase media, porque no no no hay más patacones, no hay más de cop, Los chicos a la escuela van a estudiar, bien o mal, está bien, el sistema educativo tiene millones de falencias, pero van a estudiar. De, no van ahora no existe más los bonos los bonos de eh, los bonos de comida los bonos de supermercados no existen los trueques los ticket canastas los tickets canastas todo eso se eliminó y eso no se lograron de aparecer eso fue un, un proceso un, un, una lucha que, que, que dio un... un un tipo de gobierno y de ideología. Ay, ay, como dice muy bien abuelo, eh, Nico, perdón eh, hay que seguir una línea política, ¿no? Y, y con los tres mandatos Kirchner, ¿sí? con uno de Néstor y dos de, de Cristina, se siguió ese mandato, se siguió esa línea política de que fueron a reforzar y fueron a ayudar a los sectores más bajos que los hicieron subir sí de clase social. Ahora díganme qué pasaría si ganara... Eh, no va a pasar, desde mi punto de vista, pero si sí ganara Macri. ¿Qué pasa? Una persona que tiene una idea totalmente neoliberal, totalmente privatización, eh, privatizativa, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Él saca a los puesteros y, y saca uh, a las personas que están en Constitución para darle concesiones a empresas privadas para, para que vendan ahí. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que quiere privatizar, cambiará totalmente el proyecto. Si, si, si vos cambiás... Cada, cada cada mandato, el proyecto, entonces eh, no se sigue una línea y, y nunca se va, nunca va a haber una estructura. Ahora bien, si, si Cristina tiene un proyecto que va desde la gente más baja, ¿sí? que quiere reivindicarlos, quiere darles dignidad, y viene otra persona que lo privatiza y privatiza todo y, y, y empieza a darle beneficios a, a, la, a la clase burguesa, entonces como que, que hay una contradicción y, y, y no se llega a un progreso. No, sí, realmente creo que, que es lo que lo que se debe buscar, es seguir esa línea. Porque finalmente es lo que generó el progreso acá en Argentina, ¿no? Que ese progreso en Argentina no se hubiese podido dar si, seguido, si no se hubiese seguido esa línea política. Laura, ¿tenemos otro comentario? Sí, tenemos un comentario de Claudio, que bueno, él dice que está de acuerdo con la posible reforma constitucional. ¿Qué opinas, Nahuel, de este comentario que dice Claudio? Sí, la verdad que me parece muy positivo, la verdad que compartimos, eh, adherimos, porque sabemos que hay un artículo de la Constitución Nacional, como lo leyó recién a su NASA, el artículo 30, que dice que la Constitución se puede reformar en su totalidad o en sus partes. Así que, bueno, la verdad que adherimos que... Pensamos como el compañero, no sé cómo comienza el nombre. Claudio. Bueno, le agradecemos a Claudio. ¡Uh! Ya se nos hizo la obra. 20.31. Así que bueno, nos vamos a estar despidiendo. Nico, algún saludito. Sí, saludo para los que nos escuchan. Gracias por los comentarios. Si quería pasar un chivo para avisar que este domingo vamos a estar haciendo en la Plaza de la Paz, más conocida como la Plaza de los Skaters, un evento que es una especie de kermés. Va a haber juegos para chicos, jugadores. Eh, con caramelos y eso y van a venir unos artistas va a haber relatos de cuentos para, para chicos también y después que se les va a dar elementos para que puedan dibujar así que estaría bueno que se acerquen para, para pasar una linda tarde si está lindo el día dense una vuelta que la verdad que no se van, que se van a estar perdiendo de muchos si no. la verdad que es muy interesante Nico recordá eh, el horario y la dirección por favor en la Plaza de La Paz 144 A y 22 a las 5 de la tarde listo entonces en la Plaza de la Paz a las 5 de la tarde, bueno, vamos a ver si estamos presentes ahí hacemos algún reportaje, ¿no, Nico? ¿Qué opinas? No, sí, totalmente, creo que, que sería bueno a ver qué qué opina la gente, ¿no? De lo que pues básicamente lo que están trabajando ahí, También son de son oficialistas, son chicos oficialistas, son de otro palo. <risa> Laura, que nos acompaña hoy, un saludo para alguien. Un saludo para mi mamá que me está escuchando, mi hermana. Y bueno, y gracias por invitarme porque bueno, aprendí un montón de cosas, así que bueno, los felicito, chicos. Muchas no, gracias a vos por acompañarnos. Laura. Eh, eh, también quisiera agradecer a todos los que nos firmaron, ¿no? Sí, quisiera agradecerle a Paula Canal, a Antonella Nieva, a, a Seba Moreira, a Leonardo, sí, a Pierre que siempre nos hace un avance. Eh, también quisiera agradecer a Ameli que nos puso grosos, sí, a Ameli Lunardi y también quisiera agradecer a Rosana González que nos firmó y nos puso muy buen programa, sigan así, así, felicitaciones para todos. Muchas gracias. Y bueno, quedo yo, un saludo para mi novia, como siempre digo que la amo, y un saludo Acá, para... Poyeruda, tenés ah, y bueno, siempre, siempre. Y un saludo para toda mi familia, para Roxana, para Lucía, y bueno, un saludo para todos y para todos los saludos ¡Saluda Luigi! Saludo Luigi <risas> ¡Ídolo! ¿Estás cabezón, Luigi, eh? Nah, mentira, es un capo, Luigi. Así que bueno, nos estamos despidiendo y nos vemos el miércoles. Adiós.